La persiana Agarrado a la taza del váter Intentando acompasar la respiración Mientras viene la próxima arcada La nueva convulsión del cuerpo entero Que necesita expulsar algo que le hace daño O que parece hacerle daño Vomito y la fuerza con la que arranca mi náusea parece que una parte de mí se me va. La cabeza me arde, pero brotan gotas de sudor en mi frente, frías, como alfileres que intentan penetrar mi cráneo. No sé si he comido algo bueno en sabor, pero malo en estado, o si mi organismo se habrá infectado de alguno de esos virus que gustan de atacar al humano en el vientre. Puedo descartar con total seguridad que el alcohol... Es el responsable de mi estado físico, no lo es, y casi con toda certeza puedo afirmar que no estoy embarazada. Claro que sí. Me alejo un poco de las explicaciones fisiológicas, quizás me hagan vomitar los mercados, mientras ellos se cagan en cualquier sistema democrático que no esté gobernado por la pirámide del dólar o del euro. También podría ser fruto de una intoxicación provocada por la campaña electoral, motivada por las mentiras, el infantilismo, el derroche y la falta de debate real que caracteriza este periodo, ...que desde tantos sitios nos venden como crucial en nuestras vidas. ¿Acaso me he puesto a pensar en Merkel... ...ya investida como una mezcla de Napoleón con Bismarck... ...la nueva emperatriz de Europa o en Berlusconi? Un tipo que contradice todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida... ...sobre el respeto a los mayores. Sí, Berlusconi me parece una causa probable para mis vómitos... ...en todo caso deseable. Quisiera que mi comida mal digerida y vuelta a expulsar... ...cubriera su abotoxado rostro... Así, lo que vemos por fuera del mal llamado cavaliere ...se ajustaría más a su repugnante interior. Pero claro, Berlusconi no sería más que una trágica anécdota... ...si no fuera porque él es también miembro de la casta. Una logia oficiosa que controla el mundo para quienes realmente lo dominan. Son los políticos. Esos señores y señoras trajeados y trajeadas... ...que eligen en secreto cuánto y cómo cobran. Que es como dejar que el alumno se evalúe los exámenes. La primera vez hay pudor, y uno no pasa del siete... Al cabo de varios experimentos similares, el alumnado se vendrá arriba y hasta el más zopenco se pondrá un 10. Esta casta goza de toda clase de privilegios, tanto salariales como fiscales. Goza de un trato judicial especial, cobra mejores pensiones que mucho, con muchos menos años cotizados y además pasean sus culos en lujosos coches oficiales. Esta casta no está cerrada, como las de la India. Con los consecuentes peloteos, pelotazos e inclinaciones reverenciales y un poco de prudencia, se puede llegar a pertenecer a esta casta, de la que también se puede salir utilizando el escaparate de la tribuna pública para pasar a la empresa privada y seguir forrándose en el anonimato que dan siempre los consejos de administración. No digo por decir... Dos ilustres miembros de la casta, José María Aznar y Felipe González, cobran como expresidentes, como consejeros delegados de varias empresas y como conferenciantes donde reparten su sabiduría por el mundo. En fin, yo vomitaba mientras la casta repartía a sus miembros por toda España para recaudar votos que poder convertir de uno u otro modo en beneficios propios, pero siempre pensando en el bien común. No vayamos a pensar mal. En realidad, mis náuseas no estaban provocadas por la, causa, por la casta, Pero motivos para vomitar, si te fijas, nunca faltan. La persiana. Escatológicas tardes, María Taosa. Buenas tardes, de eh, decir, Gerardo Laguens, ¿qué tal? Sí, sí, han sido buenas, buenas tardes, mejores que la mañana, en mi caso. En todo caso, daros la bienvenida a La Persiana, donde vamos a empezar hablando de eso, de la casta. Eh, recordaros que podéis contactar con nosotros en el teléfono 915239974 para increparnos, eh, felicitarnos, eh, contribuir y formar parte de este debate que abrimos y que Pero también podéis hacerlo Sobre online. todo estaremos pendientes del Twitter, ya sabéis, en Sol Radio y también en Facebook, en Agorasol Radio. Y y nuestro correo electrónico que sabéis conocéis la persiana eh, punto agorasolradio gmail.com bien menos mal que tengo siempre a María para apostillar. y al otro lado del teléfono eh, al hilo de la casta y quizá motivado por el estudio que en su día hizo eh, tenemos ya a Daniel Montero periodista eh, que escribió este libro La casta eh, que cuenta un poco los devaneos de los políticos Daniel buenas tardes hola qué tal buenas tardes cómo estáis Bien, muy bien. Eh, la verdad es que buceando un poco en el trabajo que has estado haciendo eh, o que hiciste en su momento para el libro La Casta, un poco cabreado, si te digo la verdad. Sí, suele pasar. Eh, la verdad es que no es la, la, la, la intención de, del libro, pero sí un poco remover la conciencia y que la gente se dé cuenta de que, de que hay cosas que no tienen por qué ser así, de que damos por sentado muchas muchas situaciones... que por costumbre pensamos que tienen que ser de esa manera y pensamos que hay que rendir pleitesía y ahí hemos perdido un poco la conciencia de que al final un político es un representante del ciudadano y no al revés. ¿Está la casta fuera de control? Eh, estaba fuera de control. Yo creo que el 15M, no por, el, por lo que haya cambiado o no, sino por el toque de atención que ha supuesto para la gente el saber que... ...que poco a poco la gente cada vez tiene más interés... ...y, y las herramientas, sobre todo Internet... ...ha hecho que podamos acceder a mayor número de información... ...y procesarla de una forma mucho más cómoda... Eh, ...hace que las herramientas de fiscalización del Estado... ...que en realidad no funcionan, el Tribunal de Cuentas... ...y de, los interventores de los ayuntamientos y tal... ...que han quedado completamente, en, eh, no en desuso... ...pero que están atrofiados eh, por la maquinaria... ...que supone la clase política... Eh, ...han dado paso a una nueva fiscalización que es la del ciudadano... ...y entonces en, en eso estamos y arroja un poquito más de, de, de luz a este sistema que vivimos. Daniel, buenas tardes. Hola, Supo buenas tardes. Supongo que cualquiera que haya leído este libro, pues igual que, que nos ha pasado a Gerardo y a mí... ...cuando hemos leído los datos, pues se ha cabreado, se ha indignado, <ríe> por qué no decirlo... Eh, ...no sé, ¿estos datos eh, fueron fácil encontrarlos... Eh, ¿O cómo hiciste Mira, para poder sí, bucear en ellos? eh eh los periodistas constantemente, vosotros seguro que lo sufrís también, vivimos la, eh, en un mundo que es un poco de pleitesía, porque a día de hoy no tenemos una ley de acceso a información pública que garantice, eh, no solo al, al periodista, sino al ciudadano como ciudadano, el derecho a acceder a determinada información. Entonces estamos siempre a merced de que la administración pública de turno nos la quiera dar o no. Eh, hay muchos datos que son... ...absolutamente confidenciales... ...sin más eh, interés que porque son perjudiciales... ...para la imagen de una institución y demás... ...entonces hay datos en el libro que costó muchísimo acceder a ellos... ...y luego hay otros datos que, que los tenemos al alcance de la mano... ...y no sabemos que los tenemos... ...por ejemplo el BOE para muchas cosas de este tipo son... Eh, eh, ...es una herramienta fundamental... ...¿qué pasa? ...que está tan mal organizada la información allí... y yo creo que está mal organizada de una forma deliberada para que no se encuentre lo que alguien no quiere que se encuentre que al final son herramientas que, que no nos sirven hemos visto por ejemplo como eh, los congresistas los diputados eh, hicieron público su, sus bienes y a día de hoy Esos archivos que se crearon, se crearon en un PDF, que era una imagen donde nosotros no podíamos estar en los datos, no pudimos hacer una base de datos, no pudimos elaborar una de esas informaciones cruzadas para ver quién era el que más tenía, el que menos tenía, y no pudimos procesar esa información y no me puedo creer que a día de hoy, con las herramientas que hay, no se ha deliberado el que esos datos se suministren de esa manera. Sí, al final, eh, bueno, más que ocultar la información, se ponen todas las pegas eh... ...o todas las dificultades que sean necesarias, es decir, bueno, esos datos, si se querían cotejar, si se querían cruzar, si se quería investigar bien, eh, era necesario copiarlos a mano. Exactamente, Y entonces lo que hicimos fue eh, crear un proyecto entre una serie de colectivos que se llamaba Padrina Un Diputado... por el que se subía la lista de todos los diputados a un documento abierto de internet y cada persona cogía uno y e iba subiendo los datos, entonces a partir de ahí se creó una base de datos común donde todo el mundo podía consultar, hacer búsquedas y demás, que era lo, lo lógico que se hubiera hecho en esos casos. Por eso te digo que a partir de, de la cerrazón que hay en la administración, pues es cierto que hay una serie de movimientos que arrojan un poquito de, de luz a todo esto. Más o menos... Eh... Bueno, los datos pueden haber variado quizás eh, desde la publicación del libro, eh, pero más o menos cifrabas en unos, bueno, exactamente en unos 77.057 altos cargos entre sí. alcaldes, eh, consejeros, diputados autonómicos, eh, diputados sí. provinciales, diputados y senadores nacionales, eh, representantes de cabildos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 77.000 altos cargos eh, que cuestan al Estado 720 millones de euros. Tres veces lo que cuesta mantener la red ferroviaria española. Exactamente. Eh, de todas formas, he hecho la cuenta. Sí. Salen a 9.000 por persona. O sea, 9.000 por sí. cada uno de estos cargos. Pero claro, hay que incluir, por ejemplo... que los alcaldes de aldeas están metidos en esta en esta sí yo los los, los, los, los explico una y mil veces en esta cuenta esta cuenta además lo tenemos que hacer porque sorprendentemente no existe en este país no se sabe cuánto dinero cuánta gente cobra de la administración porque cada ayuntamiento cada diputación eh, cada parlamento es libre de ponerse el dinero que ellos quieran y de tener los integrantes que según presupuesto puedan tener liberados o a media eh, a media jornada o como sea Entonces eh, es verdad que el grueso de, de los alcaldes de, no cobran, no de muchísimos concejales no cobran por, por, por ejercer su función. Eh, ¿Por qué están entonces en esta en esta eh, en esta estadística? Porque sí eh, pueden cobrar por una serie de dietas o de gastos y demás, y sobre todo por la capacidad de influencia que siguen teniendo. Porque yo digo una cosa en el libro y es que posiblemente Una persona, no todas las personas se hacen ricos con la política, pero sí es muy fácil hacer ricos a otros. Y ese es el gran problema. O sea, hay que decir, las decisiones políticas de un pequeño pueblo donde se va a recalificar un pago urbanístico enorme, en un pueblo que a lo mejor tiene 500 o 600 habitantes, pueden hacer rico a una persona. Entonces, por eso los incluimos, los, los incluimos en, esa, en, en esa estadística. Hablabas ahora de las dietas. Hay casos chocantes como el que saltó hace unos unas semanas a los medios en Navarra. Tres diputa, tres eh, tres eh, políticos de UPN pues eh, cobraban dietas de Caja Navarra. La, eh, estos datos salieron a, a los medios, así que la gente lo Se mostró en contra de ello, finalmente tuvieron que quitarse esas dietas, pero resulta que Yolanda Barcina, la presidenta foral, pues finalmente en la época de debatir los presupuestos del Estado se sube el sueldo un 33%. No sé, este tipo de cosas finalmente se muestran a los ciudadanos, pero y supongo que esto es también lo que causa el cabreo, no sé cómo se puede evitar este tipo de cosas. Bueno, eh, con la ley en la mano de una forma complicada. Eh, lo único que se puede eh, eh, mostrar es nuestro rechazo continuo a que a que este tipo de cuestiones se den eh, yo analizo en el libro un poco eh, en un capítulo de, eh, que con la perspectiva creo que fue bastante acertado eh, cómo eh, la casta coloca a su gente dentro de las de las entidades financieras de las cajas de ahorros que era una cosa que en ese que en, que en esa época todavía no se hablaba mucho Eh, y, y al final, eh, lo que sucede en, otras, en las cajas de ahorro sucede en otras muchas entidades, sucede en las universidades públicas, supe, sucede en fundaciones, su, y al final es ahí donde la gente de verdad gana dinero. Vemos como, como aparecen con sueldos completamente estratosféricos y, y, y, sobre todo, que se está jugando con el dinero de la gente. Porque es que hay un señor que invirtió en la CAM. que dejó su dinero confiando en que unos señores iban a velar de una forma eh, de lo más ética posible porque su dinero se quedara de una, custodiado y se encuentra con que, con que la gente que la casta puso allí cobra cantidades completamente estratosféricas por eso y no solo eso, que es que además lo justifican. Hay uh, casos muy concretos también en cuanto, por ejemplo, retribuciones de, de políticos. Bueno, aquí podríamos entrar también en las duplicidades, lo que cobran del partido, lo que cobran como diputados, lo que pueden cobrar como cargos, pero quizá lo más sangrante de todo es eh, ver cuando, cuando un político se jubila o... En teoría se jubila porque deja de cobrar, eh, perdón, deja de trabajar para el Estado, sigue cobrando de él una pensión, por ejemplo, si como ex diputado, eh, como eh, ex ministro y a la vez eh, puede percibir otros complementos, a veces incluso de la empresa privada. Sí, bueno, quien quien quien está en esa situación sobre todo son los secretarios de Estado y los ex ministros. Eh, que son aquellos que, sufren, que tienen una, una, digamos, una compensación porque se supone que en dos años no pueden volver a la empresa privada en el, en el lugar donde, en, en la actividad donde han tenido capacidad de decisión. Pero claro, ¿qué pasa con esa gente que lleva toda la vida en la clase, en, en la clase política? Que salta de un puesto a otro, que salta de secretario de Estado a ministro, por ejemplo. Entonces pues nos sé, encontramos con gente que sigue cobrando esa pensión Esa, esa, esa, digamos esa prima que se le da, pero sin embargo no se ha ido a la empresa privada, no es que se haya quedado en el paro y por eso le tenemos que sustentar, es que este señor está cobrando todavía más dinero público. Luego también podemos ver datos alarmantes como el del despir, el del despilfarro porque el Congreso, según tu libro, gasta cada año 160.000 euros en regalos navideños y 11.000 cargos públicos también reciben obsequios por esas fechas. Esto suma como unos 2 millones con 2 de euros. Eh, no sé, está la clase política demasiado acostumbrada a esto que para Mira, cuando cuando sacamos el libro, eh, recuerdo que José Bono hizo un se encargó ...una serie de datos para contrarrestar... ...todo lo que yo cuento allí... ...y se lo dio a todos los diputados... ...y él decía... que ...el Congreso... ...costaba lo mismo que Cristiano Ronaldo... ...para comparar... Eh, eh, ...el coste que tiene o no... ...entonces es cierto que todo depende de la perspectiva con que se mire... ...si tú le preguntas por ejemplo a un político... ...él te dice que está mal pagado... ...y te dice que está mal pagado y te dice siempre... ...que, en el, que, que los alemanes todavía cobran más dinero... ...que los italianos no sé qué... Que, que son el Parlamento de la Europa civilizada que menos dinero cobra, por ejemplo, pero claro, ¿qué, qué economía tienen los alemanes? ¿Qué economía ten, tenían los italianos? ¿Qué economía tienen los franceses? ¿Qué economía, que, que PIB, por ejemplo, tenemos nosotros? O ¿Qué tasa de crecimiento tenemos este año? Pero independientemente de eso hay una cosa que se nos olvida, y es que estos señores están ahí por vocación, están ahí porque quieren, No están ahí para hacerse ricos ni para ganar dinero. Y lo que dice la ley es que un político tiene que ganar el dinero suficiente como para que le permita vivir. No dice que tiene que ganar el dinero suficiente como para tener dos casas, un coche, un no sé qué no sé cuánto. Eso sí. no lo dice en ningún lado. Daniel, pero Entonces, un sí. momento, perdona que te interrumpa, pero yo haciendo un ejercicio bueno, de, de, de, de ponerme en, en el otro en el otro lado, no, tratar de, de, sí. de entender por qué, por ejemplo, un político dice que cobra poco, ¿por qué yo podría llegar a entender que un político cobrase bastante más que, que cualquier otra profesión? En primer lugar, entendería que eso tiene sentido eh, porque le vamos a imposibilitar hacer muchas cosas después. Eh, bueno, quiero, en, en el sentido, sí. no sé si me explico, es decir, pagas perfectamente, bien perfectamente. pagas a un político para que después no se vaya una empresa privada que ha podido favorecer durante su mandato, Perfecto. por ejemplo. Sí, pero es que eso, pero eh, lo hace. es un argumento un poco viciado. Es como la gente que dice que la política si no sería como en Estados Unidos, donde solo pueden ser políticos los ricos. Y es, es cierto que todo sistema tiene una serie de peligros. Lo, la cuestión es sobre todo una cuestión ética. Vamos a una cosa. Si usted me está diciendo a mí que usted está ahí para gestionar el patrimonio de todos los demás... ...no tiene sentido... Es, hay, hay, ...hay diputados que tienen un patrimonio de un millón de euros. O sea, quiero decir, ¿Cómo se consigue eso? Que, que a mí me llamaba mucho la atención, de verdad, poderosamente... ...lo bien que han gestionado su dinero particular... la inmensa mayoría de los diputados y lo mal que nuestro. O sea, llámame tonto, pero es que de verdad que yo cada vez que veía las la, la, la partidas de, de, de bienes que tenían... Y vamos un paso más allá. O sea, eh, después de una pelea, porque ha sido una pelea, porque el que, el que los diputados mostraran sus bienes no ha sido una cosa que hayan nacido de la noche a la mañana. Ya había una ley, la ley... La ley que se llamó la Ley de Anticorrupción, la ley del suelo, que decía que todos los concejales, todos los alcaldes y de ahí para arriba tenían que hacer públicos esos datos. Y al final ha sido una normativa la que les ha obligado, pero sin embargo se ha vendido como un gesto de transparencia, pero es que no ha sido así. Y aún así, volvemos a, hagamos un, un análisis un poco más, más profundo. ¿Alguien en su sano juicio que cometa una ilegalidad va a poner esos bienes a su nombre? Obviamente no. Entonces, ¿de qué nos sirve saber? Bueno, pues de lo que nos sirve seguramente es para poder fiscalizar a partir de aquí el, el, la trayectoria que va a tener un señor, sobre todo cuando salga de la política. Pero quiero decir, aunque sea un gesto de cara a la galería, este tipo de cosas eh, eh, luego tienen la, la, la importancia que tienen. Y, y, y para tener un Estado más transparente tenemos que ir mucho más allá. El SOE, por ejemplo… lleva ocho años diciendo en su programa electoral que va a aprobar una ley de acceso a información pública y llevamos dos legislaturas esperando y todavía no se ha aprobado tampoco. Somos el único país de la Unión Europea que no tiene todavía. Bueno, además, eh, pese a estas cifras estratosféricas, luego nos encontramos con escollos como el del absentismo, ¿no? que no existen datos oficiales sobre esto, pese a que después estamos acostumbrados a ver cómo pues, la Cámara de los Diputados casi vacía, o a escuchar noticias como que los parlamentarios europeos van, fichan y se van. Bueno, lo, lo de los parlamentarios europeos es un, es, es un caso aparte. Es para porque... que te llamemos otro día, directamente. Sí, después de... de Eso fue una investigación que hizo la RTL, y en el que eh, se fue con una cámara, grabó cómo los tipos fichaban y se marchaban corriendo. Bueno, pues aún así, después de que aquello se denunciara, hace cosa de dos o tres meses, una nueva televisión volvió a grabarlo y volvió a pasar exactamente lo mismo. O sea, que es que la gente le da absolutamente igual y no tiene ningún decoro. Ahora, a todos, no me imagino que habrá, como, como todo en la vida, hay gente eh, seria, gente cívica, gente que está en la política por compromiso y gente que está en la política para llevárselo un voto. ¿El problema cuál es? Que el ciudadano no puede hacer la criba, no puede identificar a unos y a otros, y sobre todo no puede votar a unos sí y a otros no, porque en España votamos por listas cerradas. Entonces tú tienes que votar a lo que te ponen delante. Y aunque hay una persona de esa lista que te genera una confianza absoluta y haya tres o cuatro que no te generan ninguna, no tienes la opción de, de discernir entre eso. Ya para terminar, quizás eh, Daniel, porque te estamos eh, alargando un poco y al teléfono sabemos que siempre es un poco molesto. Eh, claro, una de las de las prebendas que de las que disfruta cierta clase política, eh, cierta parte de la casta, la élite la de esta casta. Es un trato especial también judicial, eh, motivado por, por el orden constitucional, ¿no? por ejemplo, que afora a, a los diputados o, o a los presidentes autonómicos. para te hacer un tratamiento judicial eh, expreso. El caso extremo sería lo de Berlusconi en Italia, ¿no? ¿Cómo alguien puede ir modificando las leyes según eh, le van cayendo nuevos cargos? Eh... Bueno, lo de, Berlusconi, lo de Berlusconi en Italia, perdona que te es que no tiene nombre. Sí, sí. Recordemos que recordemos que Berlusconi intentó blindarse y tuvo que ser el tribunal constitucional italiano el que, el que lo parara. Pero aún así, los italianos volvieron a darle su apoyo. Y es que al final, eh, mal que bien Y eso también tiene que entender la gente Tenemos los gobernantes que nos merecemos porque son los que elegimos No, pero en Italia El caso curioso era que nadie votaba a Berlusconi Pero Berlusconi siempre salía No, no por supuesto, pero es que esto es como los documentales De la dos que todo el mundo los ve y luego No los ve nadie sí o sea, si Todo el mundo en las encuestas dice que son geniales Que son muy que son muy didácticos Y demás, pero luego son los que menos audiencia tienen En su franja Sí, nadie ve la Noria tampoco sí, no, no, la, la van a dejar de ver de todas formas <risa> si quieran o no. En todo caso, eh, volviendo al tema de España, eh, hablaba de todo, del eh, bueno estos aforados judiciales, como por ejemplo hemos, hemos eh, vivido situaciones como la que pasa con Camps o lo que está pasando ahora mismo con José Blanco, eh, sí, bueno pero hay que hay al margen que... de cómo se interrelaciona el poder ejecutivo con el legislativo en España que o, o judicial eh, que está todo muy entremezclado pero vamos Bueno, hay dos, hay dos cosas distintas que, que yo creo que no se deben mezclar. El tema de que un, de que un político de, terminal, de determinado nivel esté aforado o no, no es necesariamente malo y tiene una explicación. Eh, si no estuviera en, en este país, eh, todas las denuncias se admiten a trámite, prácticamente todas, y casi todas llevan a juzgado. Eh, los periodistas que nos dedicamos a hacer... Eh, eso que llaman periodismo de investigación o que somos un poquito más más combativos en ese sentido, pues sabemos que hay que estar constantemente en el juzgado justificando cada cosa que se dice entonces, eh, sería esa sería un arma para presionar eh, a, a determinados políticos el, el estar constantemente poniéndoles querellas y poniéndoles demandas para los lobbies que estuvieran en contra de determinadas normativas, bueno desde ese punto de vista se puede entender otra cosa distinta es la interacción que se hace en este país y cómo, eh, independientemente de lo que se suponía que era una separación de poderes, el poder ejecutivo, el gobierno y la clase política de este país controla la cúpula judicial española. Se dijo en su momento que era para, just, para facilitar la transición, para, para facilitar, eh, porque todavía quedaba un reducto de jueces muy, muy, muy duros, postfranquistas y demás, y que entonces... La gente que, que, que planeó la transición española consideró que había que eh, poner un especial foco en ese sentido. Pero bueno, ya ha pasado un tiempo más que prudencial y el problema es que parece que a la, que a la clase política le cuesta soltar eh, esas, esas parcelas de poder y permitir que el resto de, de, de los mecanismos del Estado se muevan con la, con la libertad que merecen. Daniel Montero, muchísimas gracias por estar aquí en La Persiana y por dar arrojar un poco de luz sobre estos datos que se mueven eh, un poco en la trastienda de, de, de los políticos, no en sus balcones. A vosotros, muchas gracias. Hasta la próxima, Daniel. Y eh, también vamos a aprovechar este momento en La Persiana eh, para felicitar a una compañera muy especial que ayer se hizo un poquito más vieja y lo vamos a hacer como a ella le gusta, con flamenco. Bulerías de la bola... Estrella Morente Sofía de Roa, nuestra gladiadora, eh, que todos los martes nos trae el pan y el circo, cumple ayer 27 años y toda la música que suene hoy en la persiana estará dedicada a ella. Estará dedicada a ella y trataremos de satisfacerla en sus gustos musicales. Felicidades desde aquí, Sofía. Y vamos a dejar que se vaya poco a poco la estrellita y a... que baje en nuestra estrella, la estrella que nos ilumina desde el 15 de mayo de 2011, el Sol. Los mercados se han llevado a otros dos gobiernos por delante. Como si de un tsunami se trataran, sus dudas, su falta de confianza y los incesantes aumentos de la prima de riesgo han arrasado el ejecutivo de Silvio Berlusconi en Italia y el de Giorgos Papandreou en Grecia. En Italia se acaba con 17 años de ferro control de la vida italiana por parte de Il Cavaliere, por no hablar de los corrutelas y los escándalos sexuales. En el caso Eleno, se pone fin a la incompetencia del PASOC. Como tanto se viene repitiendo en los últimos días, algo tan etéreo como los mercados han podido con lo que el pueblo lleva reclamando años y no ha sido capaz de hacer. Berlusconi y Papandreou han sido reemplazados por Mario Ponti y Lucas Papademos, respectivamente. El primero, un economista de peso y excomisario de esta cartera en Bruselas. El otro, ex vicepresidente del Banco Central Europeo. Tras estos nombramientos a dedo, la palabra tecnocracia ha llegado al top 5 de las palabras más usadas de la semana. Pero, ¿qué es una tecnocracia? Para aclarar este concepto y analizar las formas en las que se han llevado a cabo los cambios de gobierno, ya estamos en línea con Gonzalo Caro, politólogo Gonzalo, Buenas tardes otra vez. Hola buenas tardes otra vez. Encantado de estar con vosotros aunque y vosotras aunque no pueda estar ahí por desgracia. Es un placer como siempre eh, Gonzalo. Vamos a empezar ¿qué es una tecnocracia? Bueno pues una tecnocracia es la, la propia palabra nos lo puede indicar. Kratos eh, significa poder y tecnocracia sería el gobierno el poder de los técnicos es decir un un sistema en el que los son los técnicos los supuestos expertos los que supuestamente saben mejor que nosotros qué es lo bueno, los que toman las decisiones y quienes tienen el poder. Sería una forma de gobierno aristocrático, como el gobierno de los mejores. Sería una deformación de la aristocracia. Eh, me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando escucho la palabra tecnócrata, me viene a la cabeza el franquismo y los años 60, cuando eh, claro, ciertas dos, élites dos, dentro del Opus empezaron a tratar de industrializar España a toda costa. Claro, durante, eh, durante una etapa del franquismo, una vez los sectores falangistas son apartados del poder, surge una nueva jornada de personas que, basándose en el régimen totalitario del franquismo, deciden cuál es la mejor forma de modernizar España, por supuesto siempre bajo sus propios intereses económicos y no buscando, no buscando el bienestar, y son las que impulsan una serie de, de reformas económicas que tienen como orientación integrar o como objetivo integrar a España en el mercado común europeo. Y sin embargo, nos han vendido a Mario Ponti, eh, Super Mario, como ya le llaman, y, y a Lucas Papademos, como pues los redentores no de la crisis en estos dos países, en Italia y en Grecia. ¿Hasta qué punto puede ser positivo que dos técnicos se sitúen pues eh, al mando de dos países en crisis? Bueno, positivo y negativo, eh, deberíamos de... juzgarlo de, bajo dos aspectos, bajo las formas y bajo los resultados. Bajo las formas es absolutamente negativo, es decir, son dos personas que se instalan como jefes de gobierno hurtando la decisión de los pueblos, es decir, nadie ha votado a esos señores para ser, para ser presidentes del gobierno. Entonces, respecto a las formas, negativo. Y respecto a los efectos, bueno, vosotros mismos lo habéis dicho, son personas vinculadas al Banco Central Europeo, a la Comisión Europea, a Goldman Sachs, que es un... Que es un banco que está muy vinculado a la crisis de deuda griega porque fue el que permitió trampear las cuentas de la deuda griega. Entonces estamos volviendo a poner al lobo a cuidar lo del gallinero. Es decir, respecto a los efectos, no creo que sea positivo porque estas personas solo traen las mismas recetas que nos han llevado a la, a la crisis. Son los representantes últimos, estos, estos señores, son los técnicos que durante 10-15 años han ido diciendo que las recetas neoliberales eran las mejores para el crecimiento. Es si, decir, no creo... que vayan a llevarnos por una senda diferente a la que no sean recortes sociales, eh, recortes de, de gasto público a ultranza y neoliberalismo a ultranza. ¿Qué carencias puede tener un, un técnico, un economista, por muy reputado que esté al frente de un gobierno? Pues mira, yo mm, pertenezco a una escuela de las ciencias sociales en las que creemos que la ciencia y el conocimiento no es neutral, la técnica no es neutral, es decir... Eh, ...funcionamos desde unos modelos de cómo, de cómo es la realidad... ...los científicos sociales no tenemos un laboratorio... ...no podemos meter a las sociedades enteras a un laboratorio y experimentar... ...por lo tanto hacemos modelos de cómo creemos que son esas sociedades... ...y es una limitación, pero esos modelos al final están cargados... ...de unas ciertas preconcepciones de la, de, del mundo, incluso de una serie de valores... ...es decir, qué limitaciones y qué problemas tiene un técnico... pues que bajo la supuesta apariencia de ser neutral no lo es, defiende unos valores, defiende una ideología, defiende un modelo de sociedad y defiende un programa, esa es su limitación, es una persona que está tomando decisiones, imponiendo sus valores, imponiendo su modelo de cómo es mejor una sociedad a poblaciones que, que, que supuestamente están bajo regímenes democráticos. ¿Y crees que esta moda, llamémosle moda, se podría instaurar en Europa tal y como está ahora con la crisis de la deuda? Es decir, que se promueva pues, el nombramiento de técnicos para para diversos aspectos o diversas carteras al frente de... Bueno, esa, esta moda ya la vivimos. Es decir, Europa, la Unión Europea, ha estado gobernada por supuestos técnicos, por supuestos expertos y la verdad es que no, no hemos tenido muchos problemas. Los bancos centrales, Son elegidos por los gobiernos, el Banco Central Europeo, una vez cada ocho años por todos los jefes de gobierno y después se convierten como una especie de sacerdotes de la economía que, que no se cuestiona. Es decir, esta moda de los tecnócratas ya, ya lleva mucho tiempo. Como jefes de gobierno pues habrá que ir viendo cómo, cómo progresa la situación política y económica de la Unión Europea. Pero no es un riesgo que, que debamos decir, bueno, esto ya se acabó. Es un riesgo que existe... Y encima a veces pues nosotros mismos los, los promovemos cuando decimos no queremos buenos gestores como, como representantes políticos. No, yo la verdad es que quiero un representante político que defienda mis valores, que los para ser buenos gestores ya están los funcionarios de, del estado. Tengo un amigo, Gonzalo, eh, que me dice que esta crisis no, no es una crisis, sino que es una, una forma que tiene el sistema, esa es su particular visión de verlo, eh, de eliminar redundancias, es decir, eliminar intermediarios que le sobran eh, a, a quienes rigen el mundo, eh, ya sea en forma de competencia, ya sea en forma de elimina, eliminación de los representantes políticos, por ejemplo. Eh, ¿Crees que es así? Y si es así, eh, la clase política... ¿Es eh, algo que ya le sobra al, al bueno, sistema? Yo verás, yo considero que no existe una clase política Podríamos llegar incluso a hablar de una casta Pero sociológicamente no existe una, una clase política Hay políticos que vienen de todas las clases Respecto a lo de la teoría de tu amigo Que esto es para eliminar redundante No, mira, el capitalismo se basa en acumular La acumulación y la acumulación y la acumulación Y había un señor, que se llama Sumpeter Que hablaba de, de la destrucción creativa que había que destruir para eh, para para luego, para ir creciendo y con esos recursos ir creciendo. En este caso, en esta etapa de esta crisis del capitalismo nos encontramos con que ya ni siquiera se se destruye, o sea, solamente se empieza a especular financieramente y sencillamente las personas, no voy a decir los mercados, porque los mercados es una cosa muy difusa, pero sí determinados actores dentro de los mercados, es decir, gente que tiene posiciones para influir se están intentando librar de todo aquello que les molesta y desde luego los estados democráticos y los gobiernos que se apoyan en decisiones democráticas y en la voluntad popular ahora mismo son un obstáculo para el capitalismo porque está muy claro que los pueblos no quieren recortes. Sin embargo, frente a todo pronóstico, pese a que el nombramiento de Papademos y, y Ponti haya sido pues, eh, un ataque antidemocrático finalmente, los mercados no es que hayan reaccionado de una forma precisamente eufórica. ¿Qué más se puede hacer para generar confianza? Es que, es que el, el debate de la confianza es un poco también eh, tramposo, porque claro, para generar confianza significa que queremos seguir jugando con las reglas de los mercados, es decir, que queremos... seguir eh, seguir eh, produciendo eh, para ellos y, seguir, y eh, permitiendo que especuladores financieros se sigan lucrando entonces yo no sé si el camino es exactamente generar confianza generar confianza, pues por ejemplo una de las medidas que propuso la Unión Europea que era una se propuso en el Senado de la Unión Europea aunque quedó en el olvido que fue generar una agencia de calificación europea que pudiera tener controles democráticos que respondiera ante el Parlamento Europeo podría ser una buena idea es decir crear información que no estuviera en manos de los mismos un sistema de información que no está en manos de los mismos que después se lucran si nuestra prima de riesgo revienta revienta barreras o si cae un gobierno en Italia, en Grecia o donde sea. Pese a todo, el nuevo primer ministro griego eh, ha reconocido que el tiempo que queda hasta febrero, cuando se celebrarán las elecciones, no tendrá, no va a tener tiempo material para cometer todas las reformas que se le exigen desde Europa. Uh -huh. ¿Qué, con, ¿Qué beneficios claro. conlleva todo esto para la ciudadanía? Pues, hombre, la verdad es que, en mi opinión, para la ciudadanía, que no tengan el suficiente tiempo para aplicar todo ese programa de recortes No es necesariamente malo, porque así tendrán una opción de ir a las urnas y de elegir un gobierno, eh, bueno, de decidir si les gusta esa senda de recortes o no. Es decir, el que no tenga suficiente tiempo, permiten que no les sea hurtado el debate de cómo quieren salir de la crisis, qué modelos hay para salir de la crisis. el problema para la economía europea pues puede ser bastante importante porque bueno pues estamos en un mercado común, el euro es una moneda común y lo que ha conseguido es que nuestras economías sean muy interdependientes y por lo tanto eh, esto puede generar pues eso que se llama las incertidumbres de los mercados que sean Que, sea, que en el fondo sean aprovechadas por especuladores para seguir lucrando y para seguir haciendo ataques especulativos. Claro, da la impresión de que da igual que cambie el gobierno, que, que pues incluso que aquí en España, que dice Rajoy que tiene la receta para la crisis, da igual porque parece que nunca vamos a salir ¿no? de esta crisis. Eh, porque si seguimos haciendo caso a lo que dicen los mercados, eh, la situación parece que se prolonga y se prolonga sin, sin ningún sentido, sin ningún... Vamos a ver, es posible que mediante esta, que esta senda de recortes y recortes y recortes, es posible que al final se pudiera salir de, de la crisis, es decir, con un nuevo ciclo de, de especulativo. Podrían suceder muchas cosas que de verdad esto llevara a la salida, pero cómo vamos a salir de la crisis? Porque hay una hay un refrán de estos lodos, estos barros. El Partido Popular, que ahora habla de que nosotros conseguimos salir de la crisis, no nos olvidemos del 96, no nos olvidemos que, que, que la manera en la que se salió fue privatizando un sector público, todo el sector público, malvendiéndolo y poniendo los cimientos de la que ha sido esta crisis. Es decir, que es posible que se llegara a salir por esta senda de los recortes, es posible, pero de qué manera y qué cimientos estaríamos poniendo para una futura crisis. Pues Gonzalo Caro, eh, muchísimas gracias por analizar con nosotros este, este tema de la tecnocracia que tantas intrigas nos suscitaba. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Yo, si alguien tiene más curiosidad por los aspectos económicos, os recomiendo un blog, que es de Alberto Garzón, que se llama Pijus Economicus. Él tiene varios, es un economista, es profesor en la Universidad de Sevilla y tiene artículos muy interesantes que, bueno, pues... que con mucho más rigor que yo, porque yo soy politólogo, no soy economista, destacan los, los aspectos más económicos de este aspecto. Hay que decir sí, que, está que, está que está lo tenemos, entre comillas, siempre ya sabes que no se mueve por dinero esta radio, pero lo tenemos en nómina, ya he participado <risa> en ahora sola alguna que otra vez. Muy bien, fenomenal. Pues pues muchísimas gracias, a vosotros por darme la oportunidad. A ti y esperemos hablar contigo pronto. Un saludo, Gonzalo. Un saludo. y la chica que cumplía 27 años ayer Sofía de Roa tiene unos preciosos ojos marrones eh, como los que canta Van Morrison en esta canción Skipping and jumping I'm falling you, ya tenemos aquí en el estudio a otra chica de ojos marrones... ...Claudia, buenas tardes... Muy ...buenas tardes... ...¿a dónde nos vas a llevar hoy? ...pues hoy vamos de Asia a América y de América a África... ...bueno, no, no, parece, mal Substancioso. no parece mal plan... ...no parece mal plan... ...adelante... No ...bueno, pues la sección de hoy no sé si será una maravilla, probablemente no... ...pero sí son siete maravillas, las siete maravillas de la naturaleza... ...que se han votado inspiradas en las siete maravillas del mundo... La idea, basada en la polémica la parque rentable, ha sido del millonario suizo Bernard Weber, quien ya propuso las siete nuevas maravillas del mundo y que han votado por correo electrónico en la página news7wonders.com. Tras eh, 457 primeras propuestas y 28 finalistas, por fin el pasado e intrigante 11 del 11 del 11 fueron elegidas las siete maravillas por los internautas a través de esta web que promovía el concurso Y ahora mismo son provisionales, esto quiere decir que se anunciarán definitivamente en una gala a comienzos de 2012 en la que el señor Weber sacará más dinerito. Por supuesto, todas ellas son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y son de una belleza apabullante y sobre todo de una importancia natural incalculable. Ya que no podemos visitarlas y muy a mi pesar tampoco podemos verlas aquí, invito a los siguientes que están en el ordenador. a ir buscando las imágenes de estas siete finalistas provisionales mientras os cuento algunas curiosidades de cada una de ellas. Yo voy a hacer eso, ¿eh, Claudia? Yo tengo aquí el Google ya preparado. Muy bien, muy bien, dando ejemplo. Pues cuatro de ellas están en Asia, dos en Sudamérica y una en África. Y seguro que tenéis el típico amigo que ha viajado a Vietnam y que está realmente empeñado en enseñaros sus fotos mientras vosotros estáis verdes de la envidia. Pues eh, seguramente entre esas fotos... hayáis visto una de estas, la primera de estas siete maravillas, que es la de la Bahía de Halong en Vietnam. Son esos reconocibles islotes que solo puedes recorrer en una embarcación típica del país. Están al sur de Vietnam y son hasta 755 grandes rocas cubiertas de vegetación que salpican 1.500 kilómetros de agua. ¡Guau! Wow. Wow, es que lo estoy viendo, esto impresionante. es impresionante. Esto es impresionante. Estoy viendo además eh, el típico pescador vietnamita con, ataviado con, con ese sombrero. Impresionante. Imagínate estar allí. La segunda de ellas es la isla de Jeju, en el estrecho de Corea. Es la más grande del país, de Corea del Sur se entiende. Se trata de una de las islas de origen volcánico y prueba de ello es el monte Hala San un volcán ah, extinto. No. Yeyu llama la atención por sus chimeneas de lava de gran importancia científica y muchas de las especies de, de plantas están en peligro de extinción, por lo que esperamos que nombrar la maravilla del mundo natural recu repercuta en eh, mejores, me mejores medidas de conservación y no en lo contrario. Eh, por fin la he encontrado, ¿eh? No sé Además tiene un precioso cráter en una, eh, que, que está ahora cubierto de césped. y Es impresionante. Cómo sí, nos sí. sorprende la naturaleza, ¿verdad? Sí. Sí. Y el tiempo que lleva ahí Y sigue sorprendiendo ¿eh? Porque Fíjate. claro sor Sorprender sin esperar nada Es otra cosa pues de... Eso no se podrá No se pondrá en erupción En ningún momento ¿Verdad? No es un Está dormido Está está Ahora mismo está Digamos en, en coma sí, Porque con, veo con que el... tiene ahí un lago Me imagino ahí a los guiris Bañándose <risa> Y de repente Pues sienten un calorcito Y dicen ¿Qué será? ¿Qué será? Pues <risa> que Y se queda. empieza a oler a La gamba vida Es que hay un par de alemanes Ahí que ya están <risa> al, punto, que no. al punto Del tenedor <risa> Pues desde esta preciosa isla y rumbo al sur en el Pacífico llegamos a la siguiente maravilla natural de oriente, el país, el Parque Nacional de Komodo, en Indonesia. Antes que el parque quizás sean más conocidos algunos de sus habitantes, los curiosos dragones de Komodo. De hecho, se nombró la isla Parque Natural para, para proteger a esta especie en 1980-1980. El bichito en cuestión puede llegar a medir 3 metros y pesar hasta 170 kilos. Es la especie de lagarto más grande del mundo. Y además la más antigua es súper prehistórica. Tiene un, un aspecto súper prehistórico, es realmente sorprendente. Ahora os cuento una anécdota sobre dragones de cómodo aquí en Madrid. ¿eh? Se, com ¿Se comieron a, a alguno por ahí? ¿Cuentan? No, no, no, fue <risa> algo terrible. Yo vivía en la calle Ercilla, Hace... no, bueno, Ercilla no, en Juan Martín el... no. Yo no me acuerdo cómo se llamaba la calle donde vivía. En todo caso, en la que está justo detrás de Ercilla. Y en todos esos hay unos patios interiores donde se comunican todas las viviendas. Sí. Pues en una de esas viviendas, eh, una mañana, eh, vivían, no sé si eran 10 o 12 chicas en un piso eh, enorme, no sé. Eh, el caso es que de repente se levanta por la mañana y en la terraza tienen a un dragón de cómodo. ¿Y o sea, de dónde salió? ¿De dónde salió? El dragón de Cómodo había caído de la quinta planta, en el ático del edificio, donde... Eh... pues algún desalmado tenía ahí un dragón de cómodo de mascota. Eh, no tuvo la, no tuvo este hecho de los cacodrilos de, de Miami que tiran al, al váter, sino que se lo quedó en casa y el, el dragón, imagínate el tamaño de unos tres metros y medio, les cayó en, encima, claro, de repente las, las, las chicas fíjate que te levantas en casa y te asomas en el salón y ves un dragón de cómodo en la terraza. ¿Y qué haces? ¿Le saludas? ¿Le das los No, lo que, hicieron, lo que hicieron fue cerrar, encerrarse todas en un cuarto y llamar a la policía municipal que vino con su servicio de protección de animales y... Eh, con una redecilla para cazar mariposas. Sí, exactamente. <risa> capturaron al, al animal, que de hecho era bastante fácil capturar porque estaba eh, agonizando. Lo trasladaron al, al Zoo de Madrid, donde murió pocas horas después del golpe de la caída. Evidentemente, cinco, cinco plantas, eh, por muy dragón de cómodo que seas... No vuelan estos dragones Vaya, pues yo te iba a proponer que es la dirección para En vez de tener que viajar hasta el parque natura natural de Cómodo ¿eh? Fuiste a la calle a, a ver al animalito El pobre Dragoncín ya no, ya no está con nosotros Pues la siguiente y última maravilla asiática Es otro parque nacional El del río subterráneo de Puerto Princesa En la isla de Palawan, Filipinas Se trata de un río subterráneo de más de 8 kilómetros Formado por un paisaje kárstico Atraviesa, entre otras cosas, una impresionante cueva con estalactitas y estalagmitas antes de desembocar en el mar de la China. Imaginas lo que tiene que ser seguir su cauce. Una de las mejores partes es la de la entrada, en la que hay una laguna semicubierta y rodeada de especies asiáticas y árboles milenarios. No, no he llegado a verla. ¿Me puedes repetir el nombre? <risa> es en la isla de Palawan, río uh -huh. subterráneo Puerto de Princesa, que también es un parque nacional. Guau. Wow. Todo para que no sea sometido a la acción humana, supongo. Esperemos. Y con esta iniciativa también, eh, si se puede ayudar a esto y no a lo contrario, que es lo que probablemente pase. Eh, esperemos que no. Y de entre estas siete maravillas naturales no podía faltar la selva amazónica. Uh -huh. Los llamados pulmones del planeta son además el sistema hídrico mayor del mundo gracias al río y a su cuenca. Esto ha lugar a más de un millón de especies que lo habitan, muchas de ellas autóctonas y únicas en este hábitat. Y entre todas ellas está el hombre cuyas tribus han habitado durante más de 20.000 años en armonía con la naturaleza y que hoy tienen el deber de conservarla. Además hemos visto cómo hace poco en Bolivia pues ha habido conflictos, ¿no? Por la preservación de esta selva amazónica. Sí. Y no sé si recordáis esas imágenes de hace un año aproximadamente de un helicóptero sobrevolando el, la parte peruana, si no me equivoco, del Amazonas uh -huh. y, y que se veían a, pues a unos indígenas lanzando lanzas al, al helicóptero, ¿no? Uh -huh. Impactante. Yo cuando yo cuando cuando los vi debo decir pensé, corred, corred cuando podáis huir. O sea, no les tiréis las lanzas, salid pitando, que no que no os vean más. Os voy a hacer una recomendación. Hay, hay unos documentales, una serie documental que ha sacado la BBC, se llama Planeta Humano, y, y muestra muy bien cómo se adapta el hombre, cómo se ha adaptado a lo largo de los años y cómo lo hace hoy en día eh, al hábitat natural, a las selvas, a los ríos, a las montañas, cómo lo hace de una manera casi... Supervivencia extrema y es realmente recomendable ¿Y o sea, cómo se llamábamos a Human repetirlo? Planet, Planeta Humano de la BBC Lo podéis ver en internet, descargarlo sí, me he visto alguno, yo creo que me he visto el, el que hablaba de, de los Tuaregs y del desierto El desierto, sí. el desierto es otro de, Son ocho documentales, si no recuerdo mal Y el último es de las ciudades En El último hace una especie de reflexión De, de, que esta, de cómo ha sobrevivido hasta ahora el ser humano en el planeta Y cómo debe seguir sobreviviendo si, si quiere conservarse así uh -huh. ¿Mismo? Siguiente maravilla, cual, ¿qué nos toca? Bueno, pues en la siguiente maravilla, otra que no podía faltar, son las cataratas de Iguazú. Pues esto que estáis oyendo es esta sexta es maravilla natural. Justo en la frontera de Brasil con Argentina, las cataratas de Iguazú son la otra maravilla americana de una belleza abrumadora... Y a pesar de ser quizá la más visitada de todas, este parque nacional ya se está preparando para recibir a un número de turistas que incrementará un casi un 50% para la próxima temporada, con todas las responsabilidades medioambientales que esto conlleva. Recordemos que además eh, Argentina eh, está teniendo también ciertas restricciones con los cruceros que llegan... al sur, a la Patagonia, con el deshielo. Eh, habría que tener mucho cuidado con esto y estar muy atentos. Hay un dato interesante sobre el Iguazú. Se juntan eh, aguas que van a las tres cuencas, eh, la, al Atlántico, al Pacífico sí. y también al río Paraná, si no me equivoco. O, sí, río Paraná sí, creo que ser. es. Esos, esos tres confluyen ahí y, vamos, el agua del Iguazú llega a Chile, llega a, al Mar de la Plata, uh -huh. llega a Brasil. Y en la misma catarata de Iguazú, ¿sabes hasta cuántos litros pueden llegar a caer ¿Cuántos? cuando el río está crecido, cuando el Iguazú está crecido? Hasta 13 millones de litros de agua por segundo. Se el río libre, está casi. crecido. casi increíble. Espera Estar que me, ahí. Voy a ir al baño. <risa> Debe ser increíble. No, pero estaba pensando que Brasil en este sentido también pues tendrá que tomar medidas en cuanto a que dentro de cinco años, si no me equivoco, se celebran allí las Olimpiadas. En Río de Janeiro, que también supondrá un gran volumen de turistas. Debe hacerlo. Uh -huh. por, por nuestro bien debe hacerlo y por el bien de, del planeta en general. Pues la séptima y última maravilla menos conocida se encuentra en el continente de Ébano. Se trata de otro parque natural, el de Table Mountain, cerca de la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Se puede subir en funicular o si estáis en buena forma, pues a pie. Las vistas desde la cima son impresionantes y a los pies hay una curiosa colonia de pingüinos, que por cierto es un animal que le cae bien a todo el mundo. ¿Conoces a alguien a quien no le gusten los pingüinos? Es que se cantan graciosos al agua. Sí. Además, además te ponen muy bien los cócteles. Pues hay que tener cuidado con estos porque llegan, en su afán de curiosidad, hasta el parking. De, del parque natural y se meten debajo de los vehículos. Hay carteles en los que pone que revises tu vehículo antes de salir, no vaya a ser que te digas una sorpresa desagradable del parque natural. Ver, Ahora ya si sabemos cómo llegó. Nunca puede ser desagradable. ¿no? Si lo atropellas. Sí, sí, entonces quizás. Sí. Si alguna vez a una vecina tuya le cae un pingüino encima, ya no te preguntes por qué. Vale, vale. vale. De todas formas, casi mejor que le caiga un pingüino o un dragón de acomodo. a elegir, vamos. Si, tiene, si tienes opción. Más simpáticos. Sí. Pues entre los finalistas de, de este llamémoslo concurso se han quedado lugares como las Galápago, el Kilimanjaro, la Gran Barrera de Coral o el Salto del Ángel en Venezuela, que probablemente pues sean iguales o superen en algunas de los que algunas de las que acabamos de hablar, porque en realidad y contemplando simplemente estos lugares uno piensa, ¿qué es el hombre tan insignificante al lado de esto para decir cuál de todos estos lugares es más maravilloso? Pues hoy a falta de uno, siete siete destinos que nos has propuesto todos dignos de visitar, con responsabilidad siempre, ¿no? Siempre con responsabilidad Y con dinero eh, Con dinero, <risa> pero <poder ir>, <risa> sí, un... yo os deseo a todos que los podáis visitar y también me lo sé a mí misma sí. <risa> Muy bien, ahí queda esa petición vamos a, hacer un... vamos a hacer esa petición para que todos nosotros podamos visitar estas maravillas <risa> Muchas gracias Claudia y te a esperamos vosotros. el próximo martes Hasta el próximo Quédate aquí martes. cerca que vienen los bipartidos Ahí voy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 Si noto esta caspa alrededor de los hombros, debe ser que está sonando Julio Iglesias Y si voy haciendo inferencias, esto debe significar que están aquí Richard y Fernando Es un hecho, Buena, buenos días Buenos días, bienvenidos a este Bipartidos de Risa, edición N Bien hallados Bu Buenos amaneceres eh, Digo amaneceres porque, como habéis comentado, lo del dragón de cómodo para Fernando y para mí ha sido todo un acontecimiento es Todo un todo. golpe os pues ha cambiado sí. el guión, ¿no? No sí, estábamos claro. preparados para esto ¿eh? no Yo tampoco estaba preparado el otro día para la, la anécdota de, de Fernando en el ascensor Con la, con la, la anciana alemana eh, seduciéndole Pues habría preferido al dragón de Komodo <risa> Casi, casi todo el mundo hubiese preferido al dragón de Komodo No sé si tenía más bacterias ella en la dentadura que <risa> ¿Quién es más prehistórico? Esa sería la pregunta pues Creo que luego te estuvo persiguiendo, ¿no? La alemana por los pasillos del Otegua claro. eh. Eh, deciros una cosa: dentro de poco tengo un viaje a Hannover. <risa> ¿Qué, ¿Qué resaca en inglés? Ha Hannover. Hannover resaca en Hannover. <risa> El texto de Hannover. Claro, por eso. el rey del pelotazo. Ya lo hemos nombrado. Ya lo ¿eh? hemos metido. Que eh, Fernando, si la alemana te sigue persiguiendo vas a cometer suicidio en defensa propia. Absolutamente. ¿eh? Hombre, en su caso no es homicidio, sería anticipación de los hechos. De cierta, cierta. Una ayuda a la naturaleza. Pero no se llama la atención el dragón de cómodo pues sé que no tuvo una caída nada nada cómoda no no, no, no, no. no pero murió a sus anchas no la sí. es que sí. hemos pensado la idea de eh, la, no dragona, creo, ¿eh? la dragona la dragona de porque está yo porque puedes guardar las braguitas y todo. sí que sería un poco como el sueño de Paris Hilton que es un perrito bolso a la vez pero el perrito vivo ¿eh? que tenga una crema ya en el en el lomo no Que haga las funciones. Pero ¿no? bueno, me quedo con lo que ha dicho María antes de que, tú imagínate la pobre chica que se despierta con un dragón de comodo. ¿Cuántas chicas nos habrán despertado con un orco algún día? <risa> y, y seguramente lo, esos dragones con los que se han despertado echaban fuego por la boca y como los dragones de los cuentos. Exactamente. Pues soy sombra ese antes de irte a follar. Sí. No te lo quita nadie. Pero bueno, y antes de comenzar, Claudia, si te faltan paraísos fiscales y, y, y naturales por visitar, yo estaría encantado de, de llevarte. ¿eh? De Podríamos verdad. hacer la sección un día de paraísos fiscales y combinar tu sección con la nuestra. <risa> ¿Eh? ¿Mm? ¿pero, ¿Por qué estáis todo el día ligando con el equipo? <risa> vamos voy, voy a tener que... Empieza eh, a tener pelusilla Gerardo No, no, es verdad, los martes os voy a llevar a un, un monasterio cartujo o algo así a, Ay, por, a, eh, a, a hacer el programa pero, a, por, a ver si... o echaros no sé, echaros bromuro en, en, la, en el agua que bebéis Yo prefiero el monasterio la verdad. <risa> cartujo eh, Pero bueno, hoy pues la actualidad nos, nos requiere una vez más como siempre, ¿no? al rescate Y, bueno, en este caso, ya a día de hoy, pues estamos ante la llegada de, del 20N, ¿no?, de las, las elecciones generales, ¿no? Entonces, una vez eh, hecho el análisis, he llegado a la conclusión de que una vez cada cuatro años nos dan la posibilidad de ejercer nuestro derecho a decidir. Y nos dan cuatro años para ejercer nuestro derecho a obedecer. ¿no? por lo que podemos asegurar que vivimos en una dictadura parcial, ¿no?, digamos. Entonces eh, he llegado a la conclusión de que las dictaduras son como los Wonder Wonderbras, porque oprimen a la gente de dentro y engañan a los de fuera. <risa> Propongo este año, eh, para la gente que está desencantada con los grandes partidos mayoritarios o, y que esté desesperanzada con su voto, que vote con cromos de Pokémon. Porque no notaremos la diferencia entre Pikachu y, y Rajoy en un momento dado. Y pues me hace ilusión que básicamente el Parlamento sea como un Pokémon Stadium, ¿sabes? Una cosa así... Que luego al cabo ataque a Rajoy con un ataque chacón, ¿no? Bueno, una cosa así, ¿no? Y tenemos también el, al snarkel del partido, que es José Blanco, que se duerme en todos los actos. El campeón. Sí. ¿Es que? ¿Habéis visto Pokémon, de verdad, eh? Yo no, yo no, yo no. Yo yo no estaba te, ya yo en no, la calle. A mí no sé de no sé qué hablan. Yo suelo combinar las películas de Ima Bergman con un poquito de Pokémon, ¿sabes? Para... para, para perder la cabeza bien, para eso es el sol y el sombra intelectual por así decirlo o sea, y, hemos, y hemos pensado también en la idea de que la gente que esté desesperanzada que vote con una, fo una foto reciente de sus nalgas para que los políticos puedan hacer su trabajo más latinadamente. Depende del color de las nalgas puede ser un voto en blanco. ¿no? Exactamente. Sí, Exactamente. Es, un, es un voto nulo, no, es un voto culo. Yo, yo debo decir... Hasta aquí hemos llegado, ¿eh? No, voy a, voy a contar otra anécdota. Uno de mis votos nulos. Venga, no, no, vamos una allá. vez Dale. puse... Las anécdotas de Gregorio. De Gregorio. Puse... Voto nulo. Me ahorro la rima fácil. Esta, esta, esta fue mi forma de votar culo. Ah, ah. bueno. No dices, decir sin decir. Oye, pues, ¿qué poesía? Sí, no. su sugerido todo. Insinuando. ¿Y sabes lo bueno? Si, si queréis hacer un voto nulo de verdad, escribir todo lo que os quepa en la papeleta, porque por obligación se tiene que leer y transcribir cada letra que está escrita en una papelera de voto nulo por así decirlo si tú escribes el Ulises de Joyce de Joyce por ejemplo Joins. de Joyce de Joyce de Joyce si tú escribes el Ulises obligas a, a la gente que está en la mesa electoral a leerse el Ulises eso es, eso es lo más subversivo que podría haber va a venir es, muy bien ¿eh? sin signos de puntuación de una sentada de una tirada Exactamente. Sí. Exactamente. bueno luego esto lo pueden publicar no me uh -huh. rajó ya ha publicado hace poco eh, pero bueno el voto que es el sufragio universal pues actualmente consideramos que es el naufragio universal porque no van a caer en, en el saco roto o sobre el dragón de Komodo también. <risa> en fin, eh, bueno, vamos a, a hacer mención a los partidos minoritarios eh, que también se presentan a las elecciones un partido minoritario no es un Macedonia-Armenia, vale para aquellos que no lo tengan muy claro ¿vale? o un Tomelloso-Alcoyano no, eh, no. Que además ganar Alcoyano por moral, siempre. Totalmente, la moral... Eh... ¿Sabes cuál es el eslogan de la afición del Alcoyano? Moral y después gloria. En serio, lo vi el otro día. ¿Sí? Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Sí? Leo la prensa deportiva, soy así. Es un intelectual en horas bajas. Pikachu, el Ulises... Y, y... Y sí. Es el efecto que nosotros llamamos el Chuk jurado, ¿no? Que sería mezclar a Chuck Norris con Rocío Jurado, con pues, Chuk jurado. O Rocío Norris. Rocío Norris es mejor. Sí. Creo que sí. Queda un poco raro que sí, es el efecto Jurado. Tiene nombre de, de cantante de, de, de bachata, ¿no? No me puedo imaginar. <risa> me puedo imaginar a Rocío Jurado cantando como una ola mientras da patadas voladoras. Visualizada esa imagen. ¿Te imagínate un tetazo de la Jurado, la de Chinos, que se llevaría por delante. <risa> bueno... Eh, pero bueno, vamos orden. a empezar a, a nombrar a, a estos partidos minoritarios, eh, pues no sé por qué razón los hemos escogido, pero, pero por alguna hay, ¿no? Empezamos por el partido que me ha llamado a mi la atención, es el partido de la reforma del estado de Nostradamus. Uh -huh. Ya sabéis que está organizado por mi agencia de mudanzas, Nostradamus. Pero, Esto es verdad. sí sí sí, sí. Este, este partido existe lo que pasa es que yo creo que nos estábamos como siempre está dando la coña con el apocalipsis pues igual tiene algún vínculo yo creo que este partido son bastante no están el, realistas, muy... ¿no? el apocalipsis que la gente le tiene un miedo al apocalipsis pero lo has probado ¿eh? Digo, pues, habrá que juzgar las cosas ¿no? en medida de lo que tú conoces ¿no? pero es que el apocalipsis el apocalipsis oiga ¿se oye? sí sí sí, sí, sí te oye perfecto que el apocalipsis pues habrá que ver yo qué sé yo yo quiero vivir la experiencia y luego pues ya os explicaré Digo sí, ya. bueno, sí, yo no quiero yo quiero decir que la gente dice que la vida es corta, la, no, la vida no es que sea corta, es que la muerte es muy larga. <risa> claro que sí, impuesto filosófico, <risa> es que está... Yo tengo lo del de la apocalipsis, me, me he acordado con lo de los tecnócratas que está ahora los tecnócratas, los, yo terminé Tor 2, yo <risa> no estoy viendo algo así. Este es, pues, mi, este es mi apocalipsis. Pues, pues tú fíjate que a mí tecnócratas, me, tecnócratas me suena como a una agrupación de DJs, ¿no? De Chimo DJ Pepo, todos los tecnócratas, ¿no? Sí, sí, no, la verdad es que sí. Subido sí, Subido, subidón, subidón, de la prima de riesgo. <risa> <risa> bueno, me encantan las medidas que tiene esta gente. 90, porque 69. una de ellas eh, las que proponen es un sueldo para las madres y las personas mayores. A los demás no pasa nada. No pasa nada. Y y aquí, por aquí hay una cosa que me, me llama la atención dice nos esperan tiempos de alegría y de gozo porque la reforma de la vida de la humanidad comenzará en la región de Murcia <risa> estas son las declaraciones del de, de señor que es José Garre que es el que dirige. Esto. o sea que previsiblemente este nuevo renacer de la humanidad empezará en un campo de golf empezará en Murcia empieza en Murcia. World. <risa> empieza en Murcia sabéis que todo lo que termina en Illa es de Murcia ¿no? Silla, esterilla, pantorrilla jumilla esto se ha sabido siempre es un hecho Y Alcantarilla, que es ahí son astro de... ¡Oh! por ejemplo. <ríe> que viene a quedar los Bueno, hay otro partido que a, mí, a nosotros nos ha encantado: es el Partido Político de la Democracia Directa, del Amor, la Sonrisa y el Método Científico. ¿Cuáles no, tus cojones, marinero. No sabemos qué pinta aquí el Método Científico. ¿Y cómo se conjuga todo eso? No lo sabemos Porque, es que no... Bueno, este señor, lo que dicen ellos Básicamente, que el presidente se llama Luis Cancela Zapatero <risa> <risa> O sea sí, Son es nombres de estos de Yo creo, ¿no? Esto no lo predijo Nostradamus, ¿verdad? No, no, Nostradamus está en Murcia. Nostradamus, el pobre el... tiene que estar flipando. En el mar menor. No, está ejercitando el swing. Pero es que con ese nombre Cancela Zapatero no es muy significativo, eh, Sí, ¿no? Cancela Zapatero es una cosa, es lo que le dijo Merkel a lo del FMI. Pero el nombre de estos compuestos, ¿no? Como Carmelo Cotón, toda esta gente, ¿no? Exactamente. Esther Illa, ¿sabes? O Dragón de Comodo... <risa> ETC, ETC <risa> Bien. Eh, bueno, está el partido político pirata, que estos van pues cultura gratis, todo por internet, todo por la Face. Pasárselo eh. pirata, ¿no? Pásárselo pirata. Perfecto. Por cierto que en Suecia fueron la tercera fuerza política más votada. Y en Alemania han entrado en el Parlamento en las últimas elecciones. ¿El partido pirata? Sí. Pero porque se han descargado votos, fijo. De Con que les vote un 10% de series jonquís, ya, ya, ya son mayoría absoluta. O sea. <risa> Pero bueno, luego también está que este nos ha encantado, Fernando, eh. a mí, porque es que este no deja títere con cabeza. Es partido Abre Tus Ojos, pato. Sí. ¿Eh? Que es tiene patos. Es ¿eh? un partido antipolíticos, ¿no? Totalmente, ¿Mm? totalmente. Piden el control antidoping de drogas y alcohol de todos los. Eh, los políticos. políticos de forma aleatoria. O sea, que cualquier día vas al Senado, al Congreso y te pillan de marrón. Exactamente. Quieren que el control antidoping lo haga alguien que esté colocado para, para sí. poder más apreciar. Eh, eh, Néstor de Hanover, por ejemplo. El rey del. Pelotazo. Que me encanta decirlo. También eh, de, de, quieren colocar detectores de mentiras cuando hagan declaraciones a los políticos. Polígrafos por doquier en el Totalmente. Congreso. Sí, pero me parece un error, pero habría que poner de, detectores de verdades. Sería más económico. Más económico. Sí, pero no se va a fundir el LED y el pitido que salta. A, a mí un LED fundido me da mucha pena. Puede <risa> explotar, como en ese capítulo de los Simpsons. Es verdad. Siempre le hace referencias a los capítulos de los Simpsons. Sí, es que no, yo no veo los insons, tengo que, soy, soy. Yo es que me levanto cuando terminan. <risa> sí, <risa> es, es, es, se nota para ¿no? ver informativo de Antena tres con Roberto Brasero y. No, no, Vicente Vallejo. Roberto Brasero. Ah, no, Roberto Vicente Brasero, Brasero y se ha ido a cuatro, Uy, vi visto Valles? lo de Hilario Pino, tío. Que sí. ahora tiene pelo. Uy, por favor. Pero lo de Hilario Pino es impresionante. ¿eh? Eh, yo me he quedado de piedra. Y ahora también tiene Botox. ¿también? O sea, este muchacho cada día es más joven. ¿eh? El día menos pensado vamos a ver su comunión. No, Exacto. o el nacimiento de Hilario Pino en la radio. Es que parece o sea, La tele, perdón Parece una mezcla entre Hulk Y un clip de esa móvil, ¿sabes? O sea, ha es una... pasado de estar calvo a, a tener flequillito Que lleva la raya a un lado y todo, ¿eh? lo de Hilario Pino es impresionante sí, pero bueno, sí, eh, sin, sin embargo no se le ve más contento, porque Hilario Pino siempre que le vi digo, este pibe, ¿qué le pasa? y, y no no no está más contento, ahora que tiene pelo y, un, y una ha pasado por todas las cadenas, yo le mandaría a plantar su propio apellido lo estamos escuchando, Hilario Pino hasta 10 grados menos y en San Sebastián, anoche un grupo de encapuchados pero, ¿lo de Hilario Pino no te parece irreverente y surrealista? sí, como el partido que te gusta a ti María, el El partido irreverente surrealista Entre digo Iguazú y este partido me vais a hacer levantar de sí, la sí, silla sí, A mí yo... lo que me gusta es el logo, que es una cabra con globos ¿Ah, sí? ¿Sí? Una, una cabra flotante en tres globos, es verdad o sea, Es increíble os he dejado... el pueblo este que tiran a la cabra así y todo el mundo se alegra muchísimo? ¿Cuál no sé qué de la vega ¿Sí? sí Podrían hacerlo así con globitos Cabra aerostática Sí, ¿no? y, y luego tirar a globo es mucho más divertido que, que empujarla directamente desde el campanario dónde va a parar de todas formas eh, es absurdo una cabra atada a tres globos pero por ejemplo el partido republicano estadounidense su símbolo es un elefante rosa o sea que tampoco deberíamos después está el, triparty, <risa> el triparty, es un party el partido de gente que moja Pues pastas. las magdalenas en el té y tal Las pastas, las pastas Las pastas, ya verás tú el, Tenían que hacer el Tea Party, pero con un poquito de extramonio Su símbolo es un elefante rosa Como como no. el símbolo de la cerveza Esta belga No, me he confundido, no es el como el delirium tremens, que es rosa sino es un elefante azul, pero no deja de ser un elefante Que pinta un elefante en el partido Y además República, es, no es hasta, el elefante no sé. que se balanceaba sí. Sobre la tela de una araña Sí, sí, sí el, PIS, el PIS, ¿sabes? Que, que propone que, que Plutón va a ser Considerado planeta Y ¿eh? que Collado Villalba sea la capital de Europa Es una de las peticiones que tienen también es, Nos ha llamado mucho la atención El PIS, la verdad Sí, sí, van, de tema de geografía van un poco chungos Pero bueno, tienen ganas, ¿no? Y luego el partido político el partido que no... está dispuesto a mojarse, además ¡Ja, <risa> Está en la cama hasta Ellos hasta en vez cama. de entonar el mea culpa Entonan el orina culpa <risa> Or, Orina culpa O el mea sin culpa <risa> Mea sin culpa Me acontento, pero dentro eh, esta, Esto está en infinidad de baños De discotecas Me gusta no, no de, salís por de, la noche de, de mear en la urna Si no se atina del baño, ¿cómo voy a atinar sí. en la ranura? de Igual es más fácil, ¿eh? todo es ponerse Como diría, digo sí, Ernesto de <risa> <risa> Partido político, Ciudadanos en blanco Sí, bueno Esto, es... esto es, puede ser por el, el El candidato a las elecciones Estadounidense que se Que estaba en un debate y de repente no Se Rick Perry. Quedó, como estoy yo... Se quedó. Bueno, esto suele pasar bastante en los, Eso en los es un, norteamericanos. Era realmente. un ciudadano en blanco, completamente. Totalmente. Bueno, estos, estos proponen todo blanco, ¿no? Contabilizar los votos en blanco y si obtienen lo suficiente como para formar un escaño, pues también dejarlo vacío. <risa> o, sea, o sea, en blanco. Totalmente. Y blanquear dinero también. Totalmente, vamos. <risa> Exactamente. Pero nadie notará, notaría la diferencia tampoco, ¿no? No, no, no. Uh -huh. Eh, este a Fernando le encanta Que es el partido político alternativa Motor y deportes Exactamente, o sea, cambiar los libros De las bibliotecas por todas las ediciones de marca Desde el año 35 ya ¿no? mm. Quieren suprimir los puntos negros Esto lo voy a aclarar, suprimir los puntos negros Es en las carreteras, no en la cara De Morgan Freeman <risa> Habría que matizar este detalle. Exactamente. Eliminar radares, velocidad 140 km por hora en autovías y libre en autopistas, hasta sí. donde te dé la máquina. En autopistas, eso, poder ir a velocidades superiores incluso ah. a la luz, ¿no? V sí. Velocidad absurda, que decían en sí. cosas así. Eh, yo tenía la teoría de que cuando el Partido Socialista bajó el límite de velocidad a 110 kilómetros por hora con la intención de ahorrar dinero, pues yo pensé, digo, pues yendo marcha atrás se te llena el depósito. Pero bueno, ahí quedó. No, no surtió efecto. A mí me gusta, me gusta esto, esto lo, de, lo de que quieren construir muchos velódromos para los ciclistas, para que no anden por la carretera. Sí, porque les molestan? Les molesta. Esto, esto viene. De verdad. Aquí detrás yo creo que hay un grupo de tuning, ¿eh? pero vamos, de Dame. canteo. ¿eh? El otro día había un, un, un tipo con un coche de tuning y llevaba una pegatina ¿eh? y ponía: la ciudad no es un circuito, pero nos apañamos. <risa> <risa> Qué bueno. sí, sí. Pero bueno, y, y poco más, ¿no? Eh, estos son los que... El de la legalización de la marihuana, que está siempre. Los uh -huh. verdes, que hay varios. Uh -huh. ¿No? Hay como seis o siete. No, no confundir, ¿no? Unos verdes con los otros. Estos son rojiverdes, por el color de los ojos y de la sí. materia. <risa> bueno, pero ahora están todos junticos, ¿no? Ahí en ecu Bueno... Mm, Sobre eso hablaremos también, porque hemos creado partidos alternativos que no se han presentado, pero que podrían haberse presentado. Empieza, Fernando. Por ejemplo, yo me he dado cuenta de que eh, todas las candidaturas donde existe nacionalismo pues tienen varios partidos, ¿no? nacionalistas de izquierda, nacionalistas que no superan el metro sesenta, sí. es ahí de todo, ¿no? Entonces, he creado un partido de unión, aparte de Amayur, que suena como una cuajada muy rica, ¿eh? ¿No? cuajadas Amayur, ¿no? pues el, el mío es el partido Chapela, para unir a todos los nacionalistas de derecha, de izquierdas trotskistas, todos juntos, ¿no? Entonces, es partido Chapela, las iniciativas son Chapela, tropel de Chávez, peleando contra España, Letonia y los Austrias. Sería... <risa> Eh, yo propongo un partido político para que Mourinho se decida entre Higuaín o Benzema, ¿vale? El PPMHB, ¿vale? <risa> que tiene unas siglas así como muy agresivas, ¿no? Después un partido también para los parados románticos, que sería el Stop in the Name of Love. <risa> parados pero con amor, ¿no? Uh -huh. Eh, yo propongo el partido Proponemos el partido político para poder darte De baja de cualquier compañía de móviles No sí, tenemos nombre sin Mi nadie. voto, de antemano o sea, sí. si, si se presentaran, yo no votaría Yo creo uno. que la clave está en darse de grama De, de, de baja grama. Por, por telegrama. Por teléfono, no. de grama no Yo creo también el partido Argamasa ¿eh? Que sería asamblea regional de gormitis Abstraídos mundialmente por la sociedad Analfabeta Complicado. Sí. Tiene un electorado... O, por ejemplo, el partido El Yeti. Yogures Estéticos Trotskistas Inquisidores también. O eh, después el partido un partido para unificar PSOE y PP, que sí, sería sí. el OLÉ, que sería Organización de Lerdos Españoles. <risa> Y básicamente esto, ¿no? Bueno, se Ay, cree... No, me, me, tengo más. Sí, sí, dale, sí, dale, dale. Sí. Tengo otro partido para los hijos de Mario Conde, que sería la condescendencia. <risa> <risa> y otro para... Eh, los comunistas se dividen mucho, siempre. Trotskistas, sí, los son maoístas, muy sí, Muy, o sea, muy Se dividen mucho entre sí. Y van de todo lo contrario. Es una cosa muy rara, ¿no? Entonces se ha creado un partido para unificar a todos los comunistas, que se va a llamar el partido Locomotores. ¿vale? Las, entonces, leninistas o comunistas o maoístas o trotskistas o revolucionarios dispuestos a separarse. Pero bueno, sí. esperando separarse, en este caso, ¿no? Y me he dejado uno que es el Partido Collones, que es para los independentistas, que también están separados, que sería catalanes occidentales llorando para que España le subvencione. Hombre, y por supuesto, eh, un partido para salvar a los dragones de Comodo, el Pasaco, para salvar a los dragones de Comodo. En Grecia tendría mucha aceptación. ¿eh? Pasaco, sí, de verdad. El Pasaco. Pasaco, Siempre no lo asocian al Pasaco. Es peligroso, es peligroso. Pero bueno, eh, creemos, por ejemplo, que Iker Jiménez está buscando el voto para el PSOE en el más allá. Creemos que lo está buscando. ¿no? Y hay algo que, que, que no sé. Bueno, yo creo que lo sabréis, ¿no? Que si el PP gana, Gallardón va a ser ministro de Defensa. ¿De Defensa? Sí, sí. Ah, ¿Yo pensaba que iba a ponerle de, de Cultura? No, no, me lo han dicho en primicia. No, no, es cierto, es cierto. Eh, ya entendemos por qué ha hecho tantos túneles ¿no? en Madrid, ¿no? Pues para librarnos de un posible bombardeo. y, y la, luego... estra la estrategia de Charlie en Vietnam Totalmente, sí, totalmente. totalmente. Luego el, el, el voto en blanco está muy mal considerado por los demócratas ¿eh? Capitalistas Por los demócratas y tal Entonces el Partido Socialista y el PP han decidido que votarles a ellos es voto en banco El voto en banco, que es una <risa> nueva modalidad Pero bueno, esto es... Ojo que se está haciendo el voto en banco Eh, quiero decir que es una iniciativa de estas que uh -huh. o sea, vosotros pero ya se está haciendo hay gente de, de vistas del 15m han ido a votar al, a los bancos hoy Anda, que bueno, es pues así. con lo que son los bancos luego vas a poner al día la, la libreta y te pone gastos por por por, por <risas> votación ¿eh? porque no somos Comisiones. anticipados a nuestro tiempo tú y yo nos somos nosotros, unos anticipados antes ya cuando han sucedido pero sin saberlo claro pero que para nosotros como si no existieran exactamente exactamente vosotros sea, adivinarlo lo habéis adivinado es porque sí. este hombre estuvo en Canarias se me ha pegado claro igual <risa> se puede votar ya desde el cajero prácticamente sí, sí. además eh, una de las coñas que traen es romper el bipartidismo BBVA Santander Ajá. y vota vota a otros bancos es lo que dicen por ejemplo pues, Banco Pastor eh, Banco Pastor <risa> por ejemplo vota por ejemplo, a la cucha me... a es, eh, la cucha. Es cucha, <risa> cucha ya está el ese cucha cucha cucha vota Y nada, eh, esto es lo referente a la actualidad de las elecciones, pero hay dos detalles que no podemos dejar pasar por alto mm, de la actualidad. Y es In que, para mí, uno de mis sueños se ha hecho realidad, y es que Terelu ha salido en interview. <risa> o sea, esto es la prueba más fehaciente de la crisis, ¿no? O sea, la crisis ha llegado en interview porque sale Terelu, ya eh, no hay mucho dinero. ¿No? no descartamos el desnudo de María Teresa Fernández de la Vega, pero no saldrán las páginas centrales, será directamente en el canto, con las dos grapas en la espalda <risa> Para rellenar, para que no se quede espacio vacío. Y María del Monte con un desplegable. Además que está feliz y radiante porque va a ser abuela. ¿no? A porque mí me, que... me, me sacaron una foto en interview Desnudo en la playa y con desplegable, tío. ¿Sí? Mm -hmm. Sí, pero luego creo que la utilizaron para muy interesante, finalmente. Exactamente, lo subrayaron todo con amarillo. Yo, pa ¿sabes? yo pasé por la experiencia de hacer un calendario en mi empresa, en desnudos, para sacar dinero y, bueno, pues yo me tuve que quedar con julio, agosto y septiembre. ¿Y qué tal con ellos? El típico chiste machista que ya tocaba. Eh... <risa> que... Una cosa, lo de, de Terelú llega como, como 20 años tarde, ¿no? Quizá. La sí, sí, 20 López. años tarde llega, es verdad, a que sí. Bueno, la, pero. La próxima semana será la portada de su madre. Pero son cosas. Esperemos que no. Son Tengo... cosas del destino. Mira el dragón de Komodo, ¿no? de repente aparece en Hortaleza, ¿no? Sí. Sí. No se te esperaba. En, en Twitter ponía. Eh, mi amigo Gabri ponía. Eh, la foto de Terelu en interview da para faja. La parafaja. La, la parafaga. Hombre, si la semana que viene viviese, viviese su madre, pues la harían tendrían que hacerla en, en, en 3D. 3D. ¿Cómo se llama esto que tiene? Mi abuela tenía uno de estos que estaba en un Jesucristo y entrabas y estaba con los ojos cerrados. Te movías y te miraba, Jesucristo, te hacía con los ojos dilatados, como no voy a hacer en, que peques. en esa época que consumías. No, no, no, estaba ahí el. el... Te me está mirando. Eh... No veas qué miedo daba. Sí, sí, porque luego tenía el rosario encima que le iluminaba, era iridiscente. ¿Qué? <risa> era mi palabra de todos los días que también tocaba ya. Apurad, apurad que, que, no que recupera sí, el castellano para devolvérselo a la nueva generación Sí, <risa> sí para devolvérselo. Eh, vamos con el cine. Vamos, vamos con a el cine. cine. Ya con bueno, esto cerramos. Esta semana en los grandes estrenos de cartelera de los creadores de Barrio y Sin City llega ahora. La moraleja De los creadores de Mentiras arriesgadas Y la mano que mece la cuna Llega ahora 20N <risa> De los creadores de Tintín Y Campanilla Llega ahora Aporreando la puerta <risa> abre, abre ya coño, también me ha gustado <risa> Abre ya coño <risa> <risa> o cartero comercial, podría haber sido ¿No hay, ¿No hay corruptos? No. Eh, no, no, no Esta semana hemos echado el resto con la... No hay corruptos, pero yo creo que la sección mixta De paraísos fiscales o sea Eso hay que hacerlo ¿eh? Sí, has abierto un horizonte, Claudia, ¿eh? pero totalmente Un fin de semana en Luxemburgo Con varios Conde, ¿no? <risa> O, eh, en Madeira con Pinocho Hombre, yo que, me enseñe la, que me enseñe Brasil el Dioni Tampoco estaría mal ¿eh? oh, <risa> eh, eh, eh, eh, que te Entre que te ríes al lado del micro Con una potencia inusitada y, y le das golpes a la mesa Como si esto fuese una taberna de Múnich Es que es muy apasionado, Fernando sí. Son excesos de profesionalidad. <risa> el camino del exceso conduce al Palacio de la Sabiduría. ¡Ole tus cojones, Marineros! No es mío, es de William Blake. En todo caso, yo creo que con esta frase os voy a despedir. ¿Ese no Oye. jugaba en el Manchester? Sí, sí, sí. ¿eh? sí. era lateral sí. izquierdo. Sí, <risa> sí. <risa> lo que pasa es que... <risa> Un Simoneta Gómez Placebo Haber estado con todos vosotros Es un placer enorme y divincente Y nos quedamos muy cómodos Exactamente Adiós mis dragones Hasta la próxima semana Besos para ellos Bye. Y siguiendo con la programación musical especial Dedicada a la onomástica de Sofía de Roa Ahora de parte de los técnicos Dede y Fossi Y de todo el equipo técnico de Sol en general Un temazo de Camarón La leyenda del tiempo El pasado sábado se celebró en todas las plazas de Madrid la iniciativa Urnas Indignadas, que animaba a los ciudadanos a insertar sus propuestas electorales, eh, ánimos partidistas aparte, en urnas que estarían desperdigadas por toda la capital. Después estaba previsto que cada una de las propuestas se subiera a la página web propongo.tomalaplaza.net, que lleva en funcionamiento casi desde el inicio del movimiento. Eloy de la Asamblea de Usera, que es de donde más o menos salió esta iniciativa, ya está al otro lado del teléfono y nos va a contar cómo fue la jornada. Buenas tardes, Eloy. Hola, muy buenas tardes. Pues pues nada, os cuento, la verdad es que fue una jornada bonita porque eh, no solamente no solamente la iniciativa pues se puso en marcha en Madrid, sino que también se puso en marcha en pues en muchas asambleas, en muchas plazas pues, de todo el país, eh, pues por por deciros sitios donde pues la cosa fue fuerte, pues por ejemplo en Córdoba, pues también en Badalona, ...en muchas localidades del País Vasco... ...es decir, que hubo hubo muy buena participación... ...y bueno, pues no sé, en, en la propia Puerta del Sol, ¿no?... ...pues hubo eh, unas urnas, ¿no?... Que, ...en las que la gente podía introducir sus propuestas... ...no sé, creo que fue una iniciativa interesante, ¿no?... ...la valoración está siendo positiva... ...todavía no hemos terminado de meter la gran cantidad de propuestas... Que, ...que realizó la gente, gente normal, gente ciudadana... ...pues para que os hagáis una idea, por ejemplo... en el distrito de Carabanchel se pusieron, en, en Chamartín, en Alcobendas y Sensación de los Reyes, el que yo conozco más, que es en Uxera, que es donde me pasé, digamos, la jornada de urnas indignadas, pues pusimos dos mesas, una donde habitualmente se realiza la asamblea popular, otra donde la pusimos delante de un mercado, delante de donde la gente va habitualmente a comprar, a hacer la compra, y bueno, pues la verdad es que la gente se acercaba y decía, bueno, ¿esto para qué es? ¿no? Y le decíamos, bueno, aquí no hay candidatos... ...no hay programa, lo que queremos precisamente es conocer qué es lo que piensa la, la gente, la ciudadanía... Y, ...y que se lo diga pues un poco a, como, como acción o como parte ¿no? de, de lo que está proponiendo el 15M... ¿no? ...que es de alguna manera recoger qué piensa la gente y, y ser un movimiento cercano a la gente... ¿no? ...entonces bueno pues la iniciativa yo creo que fue muy bien acogida por parte de, de los ciudadanos, de las ciudadanas... ...y por parte de quienes, bueno pues impulsábamos un poco el tema, pues gente de diferentes asambleas... Eh, bueno, yo creo que Ahí recibimos muchísimo apoyo Por parte de Acampada Sol por parte de, por parte de Todos y en principio Bueno, pues yo creo que Ya os digo, yo creo que la iniciativa pues, fue, fue bien, ¿no? La valoración pues en general bien. es positiva Y más o menos, Eloy, eh, has dicho Que todavía no habéis podido colgar todas las propuestas A la página web, pero No sé si tienes una cifra aproximada De todas las propuestas que se lanzaron Al menos pues, a nivel de Madrid Bueno, al menos a nivel de Madrid, yo he oído ya varias cifras, porque para que tengas una idea, por ejemplo, simplemente en el Distrito de Usera pues superamos los mil participantes, ¿no? De personas participantes, algunos hacían una propuesta, otros hacían más. Eh, bueno, pues los del Distrito de Usera todavía ni siquiera hemos introducido todas las propuestas, porque como había dos, dos modalidades, había modalidad presencial, por así decirlo, acercarte a la urna indignada y introducir tu propuesta, y había otra modalidad que era a través de una de una página web que la propongo entonces pues eh, digamos que no hemos contado todavía yo no me arriesgo a darte cifras porque me parecería yo creo que la iniciativa eh, aparte de las cifras que yo creo que superarán unos cuantos miles en Madrid seguro y en, y en general en todo el país yo creo que que me, me atrevo a decir no que casi podía, podríamos decir que superaremos decenas de miles no porque Con todas las que se recogieron en las diferentes plazas. Pero ahora todavía las estamos introduciendo. Nosotros, por ejemplo, la viseras ni siquiera las hemos enviado. Sé que Carabanchel tampoco ha enviado todas las que tenía. Bueno, pues estamos todavía en un proceso porque al final es un proceso realizado con gente pues, que somos todos voluntarios, que sacamos tiempo para, para, para ir metiendo los datos. Porque si hubiera introducido todo el mundo eh, telemáticamente las propuestas, hubiera sido mucho más fácil. Pero como queríamos que fuera una propuesta abierta a la gente, Eh, pues Por ejemplo, mi madre no sabe entrar en Internet y hacer uh -huh. propuestas. La mujer se acercó a la urna y puso lo que quería y, y ya está. no Claro, pero en definitiva eh, es que... más un asunto cualitativo que cuantitativo, ¿no? Es decir, eh, sí, ¿qué es lo sí. que propone la gente? ¿Qué, ¿Cuáles son las propuestas que marcan tendencia, bueno, por yo, así decirlo? Pues te, te, cuento, te cuento un poco las propuestas que han salido más. digamos, son las más representativas, entre comillas, de en la Junta Arabismo. Se pueden consultar en madritomalaplaza.net. ...más cualitativo que cuantitativo, ¿no? Es decir, lo que pretendimos En algún momento, a lo mejor, el 15 me se plantea hacerlo cualitativo y que fuéramos, o que seamos millones de personas las que participemos en... De alguna manera, presentando propuestas y apoyando este movimiento, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero en este caso, yo creo que ha sido una primera experiencia piloto. Yo creo que lo que pretendía era que se vieran esas urnas indignadas, el dar una respuesta imaginativa y, no sé, más allá de las manifestaciones, pues dar una propuesta del 15M, ¿no? Una, una respuesta, ¿no? Eh, en el tema de las elecciones. Voy a lo que me has preguntado, porque si no me estoy enrollando mucho, ¿no? Sí, vamos, por ejemplo. Eh, la, la, referéndum vinculante, me parece el número uno. Más, eh, digamos, más referendada por ahora, eh, con los datos que tenemos, que ya te digo que son de algunas eh, de algún, solamente de algunas urnas, pues, por ejemplo, el, ahora mismo eh, el tema de los referéndums ¿no? que sean vinculantes, por ejemplo, y eh, esa es la, digo, yo te leo la propuesta en el enunciado general, porque la gente cuando entra en la red puede votar las propuestas diferentes y demás, el enunciado general, pero luego tiene un desarrollo impresionante, porque hay gente que viene a de decir más o menos esto, o cosas cercanas, Pero lo de referéndum vinculante, pues cuando se modifica la constitución o cuando se toma alguna decisión que tiene eh, relevancia para los ciudadanos, y pues en ese sentido apostar por más democracia, básicamente pues es un, es una eh, una, una de las propuestas. sí más o menos lo que lo que viene a decir eh, la propuesta tal como queda redactada es modificar por ejemplo ese se podrán someter a referéndum ciertas eh, eh, bueno cambios en la constitución a deberán no por así decirlo y luego mmm, lo que tú decías van desglosando eh, algunas eh, modificaciones sobre los referéndums por ejemplo que las iniciativas legislativas populares sean sometidas a, a referéndum y que el pueblo está legitimado para pedir referéndum mediante la presentación de un determinado de número de firmas acreditadas en la mesa del Congreso. Eh, bueno, por ejemplo, y también una, una de las que quizás no es de las más oídas, pero que se someta a referéndum si vamos a tener un sistema republicano monárquico en España. Sí, esas también aparecían, además, eh, pues digo, es curioso, ¿no?, porque luego de una manera o de otra también aparecían en UNSERA, ¿no? Al final, muchas de las sido reivindicaciones clave del 15M, ¿no?, formuladas de diferente manera, ¿no?, porque para eso somos muy diversos, han ido apareciendo en las urnas indignadas, ¿no?, el tema de la reforma de la ley electoral, digo, por citaros un poco a partir de los datos que propongo, también aparecía otra relacionada con las libertades públicas, ¿no?, como que los antidisturbios lleven el número de identificación visible, ¿no?, en el casco, ¿no?, pues eso que tiene que ver con las, digo, con las libertades públicas y con el respeto a los derechos humanos, también aparecía, el transporte público ecológico, O otro tema que relacionado con la ecología, como no a la privatización del agua, ¿no? Esta es muy madrileña, ¿no? Por cierto, ¿no? También aparecía. Bueno, madrileña, Pero, segoviana... Eh, bueno, hay muchas provincias sí. que están muy muy involucradas con esta privatización del agua. Es cierto. Digo madrileña en la medida en que, bueno, pues que en Madrid lo han movido mucho, ¿no? Pero, digo, bueno, que refleja mucho también... Eh, pues, asuntos que se han tratado desde el 15M no. luego bajar y controlar el sueldo de los políticos Es curioso, controlar... Habría, habríamos el programa de hoy hablando precisamente de esto hemos entrevistado a Daniel Montero eh, que ha escrito un libro, La Casta entre, en, en el que por ejemplo se cuenta cómo los políticos se, se autoeligen ese sueldo no. Eh, básicamente lo que decía Daniel es que los mecanismos de control eh, no funcionan como están en el Estado y que son los ciudadanos los únicos que están haciendo algo por controlarlos. Además, eh, es curioso porque probablemente el mejor sistema de control de los políticos sea que sientan el aliento de los ciudadanos. Yo creo que hay muchas prácticas que han jaronado la vida política española. Yo creo que ahora los políticos se lo tienen que pensar muy mucho en la medida en que tiran a los ciudadanos detrás. Yo creo que cuando hay gente que dice, no, ¿y qué, qué ha conseguido el movimiento 15M? Pues para empezar, que la clase política se lo esté pensando dos veces, ¿no? Digo, para empezar, ¿no? Porque es evidente que los ciudadanos hemos dicho algo así como, no estamos dispuestos, ¿no? A, a consentir o a permitir, ¿no? Que, que valga todo, ¿no? Eh, bueno, aparecía también. Bueno, pues eh, un tema, eh, una apuesta por el Estado laico, ¿no?, cuando decían eliminación de la clase de religión de los colegios públicos, bueno, es otra de las propuestas que aparecía, y una propuesta, digo, por citar las diez más desacadas, ¿no?, que, que se pueden consultar en, en Toma la Plaza, en, en, en la web de Acampada Sol, eh, bueno, pues otra propuesta que aparecía era referida al ámbito local, donde se dice, bueno, pues controlar los ingresos y gastos de, la, de los ayuntamientos, de las entidades locales, de forma que, ...sean más transparentes y que la gente sepa en qué se gasta su dinero, ¿no? El dinero de, de los ciudadanos, ¿no? En qué se emplea, si se emplea en unas cosas y si se emplea en otras, ¿no? Esa es otra propuesta que aparecía. Si tuviera que hacer un resumen en general, y, y yo invito a la gente a que entre en la página web de Acampada Sol... ...para que le eche un vistazo a, a todas las propuestas, y sobre todo cuando hayamos metido, pues, eh, digamos... ...todo el fruto de la participación ciudadana de estos días... Eh, Digo, un denominador común general es que la gente quiere más democracia, más transparencia, más participación en la vida pública. Eso yo creo que es evidente, ¿no? Y, bueno, yo tenía que deciros una cosa, y es que eh, como es una iniciativa piloto, ¿no?, que hemos hecho, pues, en todo el país, hasta donde hemos podido llegar, eh, todavía sigue la red abierta y que se puede se puede participar a través de Propongo, eh, bueno, pues invitar a todo el mundo a que participe, y, no sé, yo creo que, que es interesante, ¿no?, que el Movimiento 15M... pues ofrezca un canal de participación que lamentablemente yo a veces una cosa que me, me planteaba con los compañeros de Usera ¿Cómo es posible que no se les haya ocurrido esto, no sea a, a los ayuntamientos o que no le hayan puesto en marcha no? o bueno que pues es, es algo decepcionante ¿no? que tenga que venir pues desde abajo de, de los ciudadanos, decepcionante para los políticos, digo, para los la clase política mediocre que no gobierna y, y por otra parte dice mucho ¿no? de gente normal, de ciudadanos pues que de repente proponen Y, y quieren que sus propuestas se oigan ¿no? y, y conocer las que hacen en otros sitios ¿no? el hoy ¿podemos recordar el vínculo donde se puede con, consultar la página de propongo? es no sé si me equivoco en ¿eh? madrid punto no propongo punto punto net efectivamente pero si no que la gente entre en la web de, de, de Sol y Madrid punto plaza punto net y ahí pueden bucear uh -huh. en Madrid ...en madrid net ...ahí tienen toda la información... ...y además, bueno, pues es una... ...que yo creo que se actualiza muy habitualmente... ...pueden consultar los temas que han salido... ...y además, pues yo creo que es interesante consultar... ...en la medida en que van saliendo más temas... Eh, ...y que se van introduciendo más propuestas... ...desde las distintas asambleas... ...pues yo, por ejemplo, cuando he estado hablando... ...con muchas asambleas que dicen... ...tenemos un montón de papeles que nos hemos dividido... ...de los sobres que, que introdujo la gente... ...o en forma de sobres que introdujo la gente... ...y nos estamos metiendo... ...a la medida que nos vayan metiendo... ...pues va a ser mucho más rico... ...porque vamos a tener... ...pues... ...muchas más propuestas... ...y vamos a conocer... ...qué es lo que piensa la gente... ...que se acercó este sábado... ...a... ...bueno pues al movimiento 15m ...a decir... ...oye yo pienso esto... ...yo pienso esto otro... ...yo creo que... ...no sé... ...para empezar... ...bueno dar las gracias... ...primero a... ...a vosotros que nos habéis... ...nos habéis ayudado a difundir la propuesta... ...desde la radio... ...o sea eso en primer lugar... a todas las asambleas que han participado, porque han participado en un montón de asambleas, y a toda la gente que en el fondo cuando se acercaba a las urnas indignadas, indignadas no, en el fondo lo que también expresaba era una especie de guiño o un apoyo al movimiento 15M, era un, pues chicos, no estáis haciendo bien, o chicos, pues eh, esto es de todos, ¿no? Porque al final esto no es de nadie, es de todos un poco, ¿no? Yo creo que en ese sentido pues, hemos salido muy contentos, hemos vivido, no sé, una experiencia bonita, se acercaba gente a decir, voy a deciros lo que no me dejan decir en otro sitio, ¿no? Mm. Y también hemos recogido mucha indignación. Yo me acuerdo en, en una de las mesas, delante de un hipermercado, que salieron los trabajadores de un hipermercado, de una marca muy conocida, salieron cinco trabajadores y dijeron, estamos pasándolas muy mal, estamos en precario, pensamos que nos pueden despedir en breve, y nos hemos acercado para, para deciros que, que tenéis que seguir, ¿no? Que tenéis que seguir adelante, eso decían, ¿no? Bueno... pues se, se te caen las lágrimas cuando sale alguien así y tal dices yo qué sé esto es una maravilla no que la gente se pueda que pueda expresar su indignación que tenga un canal para hacerlo hombre yo creo que sí que es importante, ¿no? Sí. Y la pena es que no tengamos instituciones capaces de recogerlo habitualmente, ¿no? Pues ahora esperemos que todas esas propuestas que habéis recogido precisamente puedan llegar a las instituciones o al órgano pues correspondiente para que se puedan tomar forma y puedan llevarse a cabo porque sin duda recogen el sentir de la gente. Eloy, eh, muchísimas gracias una vez más por contar con Ágora Sol y por explicarnos cómo fue esa jornada de urnas indignadas. Un saludo y hasta la próxima. Bueno, pues nada, ha sido un placer y, y ahí seguimos. Poco a poco vamos haciendo un camino interesante, ¿no? Esta semana me parece que los estudiantes, ¿no? Ser los que también dan, dan un paso adelante, ¿no? Gracias por todo, ¿eh? Una cosita más. Dejarnos hacerte publicidad el, Perdón. El viernes, durante toda la tarde, eh, la programación de AgoraSol va a estar centrada en esas elecciones, el último día de la campaña electoral. Y, bueno, ya sabéis que nuestra forma de tratarla ha sido muy distinta... Tanto a ti, Eloy, como a todos los que nos estáis oyendo ahí al otro lado, orejitas, que sepáis que el próximo viernes eh, acabaremos con una persiana de 10 a 12 cañera como pocas y, y que durante toda la tarde todos los compañeros de Agorasol irán eh, bueno, dando su particular visión de la, de la campaña electoral. Gracias por estar ahí, Eloy. Pues ahí estaremos, escuchando y, y animando. Un abrazo. Un abrazo, Eloy. Hasta pronto. Cuando ella toca el piano es diferente. Es sencillamente como estar al lado del fuego. Se pone muy nerviosa cuando le escucha gente. y graciosamente siempre empieza a gesticular y sale a la calle y saluda todo el mundo tiene un segundo para robir el perro más feo del mundo y cuida a la gente como nada Es posible que esta canción hable de una chica que hace mejor y más habitable el mundo en el que vive sin llegar, siquiera a darse cuenta. Y es posible también que ella tenga algo que ver contigo. Espero que te guste. Muchas felicidades, Sofi. De parte de Francisco. Fran. Si eres incapaz de dar de más Vivo en una ciudad que está enferma Y Barcelona sobrevivirá Gracias a ella El Agora Sol, la persiana Esta madrugada, en torno a las cuatro y media hora española, eh, se desalojaba el campamento de la Plaza Tsukoti en, en Nueva York, en Wall Street... Bueno, hay que decir que durante horas eh, se han ido produciendo, si alguno tenía la suerte de estar despierto a esas horas o la desgracia en mi caso eh, podría haber ido viendo cómo se evoluce, evolucionaban los acontecimientos cómo se iban desplazando de un lado a otro eh, la, los manifestantes cómo la policía iba riconándolos cómo incluso se llegó a crear una zona de exclusión aérea alrededor de la zona para que ningún helicóptero de las de las network, de las cadenas de televisión eh, afincadas en Nueva York pudieran acercarse a ver un plano aéreo de de los manifestantes ahí recluidos ha, ha habido detenciones ha habido toda clase de incidentes y una gran protesta durante la tarde que iba recorriendo las calles hasta llegar a el, el ayuntamiento de que dirige Michael Bloomberg que a fin de cuentas será el encargado de, o el el que ordenó ese desalojo Si hablamos de Wall Street eh, y hablamos del de movimiento Occupy Wall Street, tenemos que hablar, inevitablemente, de uno de sus inspiradores principales, Noam Chomsky. Eh, probablemente le conozcáis todos, eh, y si no lo conocéis, os instamos a hacerlo. Probablemente uno de los mayores eh, críticos con la comunicación social tal como está concebida hoy en día y una de las voces más izquierdistas y más protestonas, entre comillas, no protestantes, de Estados Unidos. Eso es, y hoy hemos descubierto pues las 10 estrategias que analiza Chomsky sobre la manipulación mediática. Y si os parece, vamos a describirlas aquí, vamos a desgranarlas y además pues vamos a ir eh, alineándolas con unos ejemplos que se nos han ocurrido. En primer lugar, la estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivadas, po, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar. De vuelta a la granja, como los otros animales. Cita del texto, armas silenciosas para guerras tranquilas. Y Vamos. en este sentido, pues... podemos hablar de los informativos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los informativos de Telecinco, de cuatro, de Antena 3 en los que cada vez es más habitual que en la parrilla informativa se configure, pues según vídeos de YouTube que hablan bien de, de balconing, de gáticos simpáticos, de, de no lo sé, de fiestas descomunales, partidos de fútbol, de elefantes, eh, en fin, toda esa clase de curiosidades eh, que no es que estén mal, eh, es que te roban tiempo. te roban tiempo de informarte, te roban tiempo de, eh, de información real. Así si es, caso. y lo grave es cuando estos vídeos eh, pues se sitúan en la pirámide invertida habitual periodística que nos han trillado a todos, pues antes incluso que la actualidad política económica, que es la que realmente en mayor o menor medida concierne a los ciudadanos. Uh -huh. También eh, es curioso cómo se produce eh, con esta estrategia de distracción, este bombardeo continuo de mensajes, eh, también se produce una... Eh, una exageración de la importancia del ritmo en la narrativa y en la, y en la comunicación no hay que es más interesante meter 25 noticias chorras que tres buenas uh -huh. eh, con lo que ello supone al final tenemos la capacidad de atención de, de un mono, de un un, mono. Un, o algo así sí pero además eh, ya en el ámbito político también podemos eh, ver escuchar otro tipo de mensajes que parecen eh, a primera vista pues que pueden aludir a la distracción del espectador, como por ejemplo, podemos ver cómo González Pons eh, dijo lo, aquello de la chupadita refiriéndose al PSOE cuando tenía que, después de que Francisco Camps dimitiera, o Las peras y las manzanas de Ana Botella, o El sintino soy nada de Pérez Rubalcaba. Al fin y al cabo son frases que quedan en la anécdota y que... pues obligan al ciudadano a hablar de ello más que de otros mensajes políticos más importantes. Cuando revisitemos otro de esos eh, mandamientos de la manipulación mediática de Chomsky, hablaremos también del infantilismo. Un Así poquito es. más adelante llegaremos a ello. El segundo punto, crear problemas y después ofrecer soluciones. Es lo que se llama ingeniería social eh, y que se lleva aplicando desde hace mucho, mucho tiempo. Es decir... Mmm, Por ejemplo, María, pues o, o explicándolo un poquito más. Es el problema reacción-solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público al fin de que éste sea eh, el, el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Y así, por ejemplo, pues, se me ocurre el caso de, de la actuación de los mosos de escuadra en la manifestación del 15M. Es decir, inducen una conducta violenta, la reparan y así se van a Glorian. por ejemplo. Exactamente. También se habla, por ejemplo, de casos de ingeniería social. No han podido ser... Siempre se, se mantienen un poco entre las bambalinas, ¿no? Saber qué es exactamente lo que pasó detrás. Pero hay un caso muy claro, por ejemplo, en durante los años 60 en Estados Unidos, con todo lo que fue el movimiento contracultural, el movimiento por la lucha de los derechos civiles, su posterior represión, para acabar después convirtiéndose en leyes. Es decir, Eh, por ejemplo, ahora hablaríamos de Martin Luther King, de todo lo que eso provocó, los disturbios, cómo se intentaron parar los disturbios y cómo eso degeneró en la ley de los derechos civiles que promulgó Johnson en 1964. Ingeniería social. Y ojo que eso se ha llegado a tirar del 15M. Así es. decir, es. que esto estaba todo. Bueno, aquí nos enseñarán el 11S como uno de esos problemas. Es gordo, pero si pensamos que el 11S hubiese sido provocado con esta dinámica, no digo que esté, ¿eh? no digo que esté, pero si estuviese así, yo he pensado, no es una legitimización de Irak, lo he pensado hasta mañana, es que me, lo, lo ha dicho Fossi, ha dicho 11 11, 11". <ríe> y, y, y digo, no es invadir Irak, si lo piensas, desde 2001, el, la FED ha mantenido unos, unos tipos de interés bajísimos, que ha conseguido que la economía estadounidense no se hundiera tras el 11 de septiembre, a pesar de estar en guerras, nos ha hundido hasta 2008 y por motivos muy distintos, Pero si te fijas, durante esos siete años que han pasado desde que empiezan eh, los ataques de esa operación libertad durarera y todas estas cosas que y, y esta nueva economía y nueva forma de concebir Estados Unidos, se ha ido generando toda esa burbuja de hipotecas basura, de hipotecas que hoy en día no se están pagando y ha provocado la quiebra al final de Lehman Brothers, que es otro problema creado que anticipa la solución. Está todo relacionado. Pero esto además nos lleva al tercer punto, que casualmente es la estrategia de la gradualidad, que lo podríamos unir con esto que tú estabas diciendo, Gerardo. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente a cuentagotas por años consecutivos. De esa manera, eh, condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas fueron impuestas durante las décadas de los 80 y los 90, Por ejemplo, estado mínimo, privatizaciones, precariedad laboral, flexibilidad del puesto de trabajo y del mercado laboral, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, eh, reformas de pensiones, estados de bienestar varios, eh, tantos cambios... que si se hubieran aplicado de una sola vez hubiesen provocado la revolución y esto nos trae a la época actual que estamos viviendo en España con recortes en educación en todos los presupuestos de las auton de las autonomías el copago que sobrevuela por esos presupuestos el incremento del desempleo y también la reforma constitucional express, que se llevó a cabo en, en enero y que en agosto perdón y que casualmente pues no entra en vigor hasta 2020 eh, 2020 para que Pe o sea ya, ya con tiempo no para sí. que vayamos asumiéndolo ya para que lo vayamos digiriendo bien <risa> y la reforma de las pensiones otro de esos bien. otra de esas cosas que se van tocando poco a poco poco a poco poco a poco <risa> eh, vamos con la cuarta la estrategia de diferir Es otra manera de hacer aceptar una decisión impopular, es la de presentarla como dolorosa y necesaria. A ver si os suenan estas palabras. ¿eh? Obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Y luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente a que todo mejorara mañana. Y que ese sacrificio exigido quizá pueda ser evitado Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio Y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento eh, Ya sabéis que mamá o tía Europa Nos ha ido regalando paquetes con medidas de austeridad Para aquellos gobiernos en apuros Nuestros políticos los han recibido gustosos y se han bajado los pantalones Pese a que tienen el cinturón bien apretado Curioso, ¿verdad? Después venden esos paquetes a la ciudadanía alegando que, aunque dolorosas, las reformas son la única manera, me encanta esta frase, de calmar a los mercados. Y esto, esta frase de calmar a los mercados a mí siempre, ya sabéis, que me recordó al coco, a ese coco, a ese hombre del saco. Y esto, pues, está relacionado directamente con dirigirse al público como criaturas de poca edad, como niños. Eh... O como deficientes mentales. Eh, cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infa infantilizante. ¿Por qué? Porque si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico. como la de una persona de 12 años o menos. Eh, de nuevo os recomendamos ver armas silenciosas para guerras tranquilas. Y este este punto pues nos hace recordar a la campaña electoral en el que ya sabéis los mensajes emocionales de los que después hablaremos pues son muy recurrentes y también los mensajes pues con un tono pueril. Por ejemplo eh, Mariano Rajoy prometió, prometió en precampaña bueno que campaña precampaña los límites son muy difusos eh, que les devolvería la felicidad a todos es como ofrecer una piruleta a cada uno de los españoles verdad. Sí. Y Y por si esto fuera poco, acabamos de ver ayer a Mariano Rajoy votando en ese momento suspendido en el aire. Eh, votando con B, no con, votando con V, que eso imagino que lo hará el domingo. Eh, como si volviera a tener cinco años. Pero si, si hacéis un poquito más de memoria, podéis recordar frases de la inteligencia de España va bien, o estamos en la Champions League de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pensad en que, como nos hablan, debería... darnos una idea de por qué nos hablan así También, como ya hemos dicho, pues se utiliza mucho se recurre al aspecto emocional eh, a mucho más que a la reflexión y a, pues a eso viene lo que tú decías de estamos en la Champions League de sí. la economía ¿verdad? Sí. Así todos nos entendemos en, en términos futbolísticos Pues se trata de hacer uso del aspecto emocional que es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. Vamos, que ni Leonardo DiCaprio en Inception. Sí, es un poco esta manera ¿no? de hacer política de que ya cuenta con todos los trucos de Hollywood integrados en sí misma. Así es, y saltamos ya a la séptima, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores. Esto es muy manifiesto desde hace muchos años en Estados Unidos, donde, por ejemplo, en los últimos 30 años... Eh, Se ha pasado de pagar por la universidad un precio alto a pasar un precio prohibitivo, es decir, que durante 30-40 años los estudiantes tienen que estar pagando los créditos eh, eh, que les han permitido tener sus estudios. Todo esto lo hacen porque en el futuro conseguirán tanto dinero como para recuperarlo, pero es una espiral que cada vez eh, va estando un poquito menos descompensada. En España se empieza a ver. Eh, si empezamos a ver, por ejemplo, los presupuestos en educación cómo están bajando, eh, nos va a dar una idea, ¿no? Porque a fin de cuentas eh, las, clases, las clases altas, las élites, siempre van a tener un acceso directo a, a una educación superior. Uh -huh. Y también eh, veo algún tipo de relación, pues, con las élites que están en el poder, pues, como los mercados que siempre nos preguntamos quién somos, quién son, <ríe> o las bolsas o demás. Pero saltamos ya al octavo punto. El octavo punto que es estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Fricción cómoda. ¿Qué se llama esto? Y esto consiste en promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Por ejemplo... Everyday, all day, bonsais. O el mítico... ¿Y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? de José María Aznar Esto si lo extendemos al ámbito cultural nos va a dar un amplísimo abanico de programas bazofia y de demás basuras que se emiten en televisión y que ayudan a formar culturalmente a nuestros ciudadanos, como por ejemplo el que se va a quedar sin patrocinio dentro de nada, chao Jordi El noveno punto que es reforzar la autoculpabilidad Esto tiene mucho que ver con nosotros, ¿no?, por la tradición eh, católica, debe ser. Hacer creer al individuo que es solamente él el, el culpable de su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción no hay revolución. Y hasta hace bien poco, pues... La sociedad española era patente de ello. Eh, siempre se le tachaba de falta de movilización social. Alfredo Pérez Rubalcaba, sin ir más lejos, continúa culpando, por ejemplo, a los jóvenes que en su día abandonaron los estudios para dedicarse a la construcción de las actuales cifras del paro. O a la gente que ahora está siendo desahuciada, eh, acusarles de eh, pillar una hipoteca que durante años se le estuvo promocionando y se le estuvo preparando con unos eh, bajísimos intereses que ya no son tan bajos. Y por último, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto en forma física como psicológica. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Por ejemplo, las encuestas electorales, que manejan datos del grueso de la ciudadanía y que ésta los da por inalterables, cuando en sí dependen de ellos, que cambien. Muy pocas veces... Eh, Sin embargo, se da la vuelta a las encuestas. Sí, eh, esto es lo que se llama la ley de los grandes números, que es una especie de tiranía sobre la que caemos. Hay que decir, las encuestas eh, cada vez varían menos, sería más correcto decir, ¿no? que cada vez la oscilación entre lo que se hace una encuesta y, y el resultado que acaba dando, eh, pues eh, va está variando. Si seguimos hablando de encuestas, podemos hablar de televisión. Cada vez que en televisión os den una encuesta, mirad si viene abajo quién la ha hecho, qué muestra ha cogido y eh, qué representatividad tiene esa muestra, porque mmm, puedes tener a eh, 10.000 personas y no ser representativas y mediante apl aplicar una buena ley de los grandes números, con unas 600-700 se puede tener un buen muestreo nacional. Eh, esto es una cosa. Luego se puede hablar de los discursos. Los discursos cerrados, como el de la medicina, los discursos como el de la ciencia, que son absolutamente inalterables. Pero esto es mucho más grave cuando la ciencia es económica. Lo hemos estado hablando antes con Gonzalo Caro, por ejemplo. Uh -huh. eh, Son paradigmas, axiomas eh, Normas fundamentales De la, de la mm, Economía, como que por ejemplo eh, el, el Despedir trabajadores Hace que aumente una empresa eh, Su cotización bursátil O eh, que las medidas de, de austeridad nos pueden sacar de la crisis Y esto si lo, reforza, si lo Relacionamos con el noveno punto que nos decía Chomsky que era reforzar la Autoculpabilidad, pues ya sabéis Por qué ocurren estas cosas Diez puntitos, eh, estos de Noan Chomsky, y os recomiendo que los busquéis, eh, que los tengáis presentes, y que siempre que os la intenten meter doblada desde arriba, eh, tengáis en cuenta eh, que todo obedece a un plan bastante bien estudiado. Y yo creo que con esto... ¿Tenemos que hablar de las asambleas? las dejamos para otro día? Pero a, ahora mismo las asambleas estarán a punto de finalizar, y sabemos que si queréis ir a una... ya la habéis encontrado, así que os la repasamos el jueves. El, el viernes, porque recordad que es el viernes cuando tenemos ese eh, gran programa especial, eh, desde las cuatro de la tarde con Barrio Canino a las seis y media cuando acabe Barrio Canínimo, Canino, si no me equivoco, se incorporarán las, las compañeras de eh, escenas arquetípicas. Eh, justo después retomaremos con eh, la Bloxfera de... No, la radiosfera, la radiosfera, la radiosfera perdón, del, eh, de nuestro genial Ricardo Arís. Y también eh, tendremos un Historias Normales Gente Especial, que hoy no podrá estar con vosotros debido a infecciones de garganta que molestan a su locutor y director. Infecciones y, de garganta del tamaño de un dragón de Comodo. Más o menos, para no la garganta, sino la infección, para que os hagáis una idea. Y eh, también eh, después, a eso de las 10 de la noche... Tendremos una grandísima persiana especial justo antes de echar el cerrojo a la campaña electoral, eh, pues un poquito para... Para que os vayáis poniendo al día Y luego ya os dejamos reflexionar tranquilos Si queréis reflexionar en la plaza Por nosotros no hay problema Y si queréis reflexionar en vuestra casa O pegando gritos en un concierto de punk Tampoco hay problema Otra cosa más que os digo eh, Hay una fiesta en el Centro Social Dragón Al que los miembros de Agorasol acudiremos Si hay, tenéis ganas de mezclaros con nosotros Ahí tenéis una opción ¿Acudiremos? Acudiremos eh, Bueno, primicia es una, eh, es un, en Agora Sol. Eh, Es una orden, No es discutible <ríe> Es una primicia, sí, os lo estoy contando ahora, eh, es un soplazo del 15 menús la fiesta es de 15 menús y, a, a, y audio y sol, entonces nosotros tenemos que, estar, tenemos, que estar ahí. tenemos que estar ahí. Vamos a ir cerrando ya esa persiana, pero esta vez lo van a hacer los chicos de Pink Floyd. ¿Los chicos de Pink Floyd? Sí, porque vamos a dedicar la última canción a Sofía. Ah, que es la última de esta selección musical para Sofía de hoy. Así es, y Wish que... You Were Here. Ojalá estuvieras aquí. Hasta el viernes. Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil?